Nosotros vivimos un eterno deseo, el deseo de que se acabe el mes de agosto y por otro lado deseamos que se eternice este mes en de agosto y es que somos unos insatisfechos, el mundo busca eso, que el presente se convierta en una esperanza eterna y que lo bueno que esperamos en el futuro no se cumple nunca, pero no nos damos cuenta de eso porque nos creemos que todo puede ir peor y eso sirve para justificar a los creadores de falsas esperanzas. Saludos, gente, Bruno Cariño, sea nombre de todo el equipo que hace posible este programa, el rosa al argumentos en la sintonía de Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo con todo el equipo, con Javier Labdán al frente de la parte técnica, Javier sevilla en redacción y producción, Silvia Casasola en la condirección, y nuestros contenidos que os los contamos a continuación. E insistimos, estamos en desde ahora mismo, desde la una de la madrugada hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Con Almadilla Rosa Vientos. esa es nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, se podéis mandar cuando queráis en vuestros mensajes. Además estamos a puntito de comenzar una nueva temporada que comenzará el próximo 7 de septiembre, el próximo fin de semana, nuevo curso, nuevos, nuevo año, nuevas secciones, muchas cosas nuevas aquí en La Rosa Vientos. Sí, Una cosa nueva, una cosa de este siglo XXI es que hemos dejado de ser personas con corazón y pasamos a ser datos, somos datos, somos las cosas que os vamos a hablar y os vamos a contar, somos datos, somos información, vamos a contar todo eso con la autora del libro Datanomics con Paloma Yaneza. Justito antes de que se produjera la guerra civil en diferentes sitios de la península ibérica comenzaron a producirse fenómenos. Eran casas en donde pasaban cosas extrañas, cosas raras, cosas misteriosas. Fue una auténtica oleada, entonces se llamaba de duendes. Historia, historia es lo que vamos a contar hoy aquí con Carlos Montero Rocher, que va a estar ahí con nosotros. Un momento importantísimo y muy olvidado de nuestro pasado, un pasado bastante reciente además a y más cosas en las que nos vamos a convertir nos vamos a convertir en el mundo de 1984 el mundo de la novela de orwell y es que la novela de orwell va a ser una de las señals del fin del mundo que os contaremos esta noche con Javier Sevillano? Además, eh, recuperaremos algunos contenidos aquí en La Rosa Osbento y si también os vamos a hacer alguna recomendación de lo que podéis ver, escuchar, oír, muchas cosas sí, a Servio Casasola. Muy buenas noches. Estamos ya aquí finalizando, que, que ya se nos cierra la casa rural. Qué pena, ¿no? Oye, les podemos decir que empezamos temporada en, en la hamaca. Sí, ¿Tú sí. crees que nos van a hacer caso? Ah, sí. poder decírselo se lo podemos decir, pero búsquese otra maca, te van a contestar Bueno, sí. vale, pues la cogemos y la trasladamos directamente Bueno, ¿te gustan los mejillones? Sí Sí, pues mira, te voy a hacer una recomendación Pero de los buenos, al vapor, no a la vinegrita que eso sí hay muy madrileño ¿no? Bueno, no, y hay otros tipos, también están otros que se hacen con salsas especiales Y bueno, que pues cada uno tiene su, su especialidad Yo soy de mar, yo su, solo hay una especialidad, al vapor Tú a tí, te pones al vapor eh, como si estuvieras en el spa y ya y todo perfecto. Como si en el mar. Bueno, pues nada, la sudación es muy buena para eliminar, eliminar toxinas. No, pero fuera del mar, ¿eh? Lo, lo, lo suelo tomar fuera. Bueno, yo yo he tomado mejillones en, en Bélgica, en Bruselas, que son muy típicos, que te ponen una ollita, unos mejillones eh, con una salsa de crema, que están buenísimos. O sea que no hay que cerrarse. En las experiencias hay que probar las cositas y así uno hace una comparación con efectividad y sabiendo lo, lo que hay. Bueno, te decía esto porque... ...te puedes ir... ...a Brandery de Lille... ...en Lille, por supuesto, en Francia... ...y pues tienes... ...hoy ya lo que queda... ...y mañana, es el último día... ...y qué es lo que te ponen como... ...algo atractivo... ...pues primero, visita a diferentes anticuarios... ...porque hay una exposición muy grande... ...de, de gente que se dedica... ...al mundo de los muebles antiguos... ...y objetos antiguos... ...y lo mezclan con el atractivo... ...de comer mejillones con patatas... O sea, que es que así para que la gente le resulte mucho más llevadero y pueda hacer perfectamente toda la mañana e incluso la tarde. Y si no quieres tomar unos ricos mejillones o estar viendo objetos antiguos, pues también te puedes ir al Valle del Loira. ¿Y qué es lo que tenemos allí? ¿Qué te puedes imaginar que hay? A ver. Valle. <risa> ya va <vale>, el hijo <risa> ¿Qué, qué, qué imaginación es bueno Qué barbaridad bueno, pues... Y además te voy a apuntar todavía más Seguramente está el Valle de Loira sí. sí Bueno, yo creo que la neurona la tienes que sí. fortalecer un, sí, poquito un poquito más poquito. Bueno la vaca. Hay excursiones Y son excursiones de enoturismo así que pues nada según vas viendo los paisajes maravillosos pues vas haciendo como dice mi hermana dice que Como te estás pillando un pedo del, del carayos sea, pero verás verás, o sea, verás el verás. objetivo es que no llegues al final hay que más te hay más hay más hay más porque según mi, mi hermana que debe ser una experta en esto dice que si quieres si quieres ligar lo mejor es ir a una cata de vinos que entre vinito y vinito ...se pone la gente muy contenta... ...así que yo no sé si ya lo ha experimentado o no... ...pero por lo visto es lo más de lo más... ...así que quien quiera ir a ligar... ...o quien no quiera ir a ligar... ...simplemente le gusta probar un buen vino... ...y encima una zona estupenda... ...pues también puede visitarlo... ...e igual es el último fin de semana... ...el 1 de diciembre... ...se acabó las excursiones... ...enoturísticas... ...así que aprovechar... ...que estamos en el último momento... Aquí comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Estamos andando y entregando todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos. Ese es el mundo de Datanomics. Y así se titula Datanomics, el libro reciente, el libro del que hablamos esta noche, Datanomics.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 Ten en eh, cuenta eh, que, que Facebook tiene 15 años ya, sí, el sí. teléfono móvil tiene 12, es decir, que eh, de todo hace mucho tiempo. Fíjate que has mencionado el 11S, siempre se dice es el principio, el fin de una era, el comienzo de otra y parece que comenzó un nuevo mundo. Pensamos en cosas geostratégicas y también.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 No quiere dejar huella, pero sin embargo la gente eh, la deja sin querer. Es eso Es lo que comentábamos al comienzo y que comentamos sobre la voluntariedad, eh, eh, que parece que lo hacemos eh, de forma voluntaria o involuntaria, y nos han dirigido nuestra voluntariedad, eh, eh, nos han educado en todo eso. Fíjate que hace tan solo unos años eh, lo que decía, este mundo era libertad y ahora nos estamos oponiendo esclavos en eh, diálogo, pero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 Rosa de los vientos en Onda Cero, señales del fin del mundo.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 El 8 de junio de 1949 ha hecho la 70 edición. años en el Reino Unido. 5 sí, días sí, después sí, se en los Estados poquito. Unidos exactamente. Duelo, exactamente. Duelo, duelo, duelo 70 años. Pero lo escribió 1994. en 1900. Hombre, claro. sí, se publicó. Por eso le claro. llamó 1984 no, no porque cambiaba por el ah, ¿no? No, <risa> no, pa... no está muy claro. Hay que documentarse No, veo que estás de vacaciones de oficio claro. para ponerte de vacaciones y no tienes internet, no tienes la Wikipedia y entonces pues no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 justo después de, de la acabar la, de la Segunda Guerra, guerra Mundial. Mundial. Orwell era un personaje, un británico de izquierdas, estuvo en la Guerra Civil Española eh, como voluntario. Sí, sí, pero también el, hay, el hay el un error generalizado, cosa, escribía hay, contra Stalin, no, escribía no, contra la dictadura. Eh, porque la dictadura. porque es que él fue un gran luchador contra los europeos sí, sí, pero Hay, Alemania, parte, hay partes de oscuras de su... Sí, sí, bueno, sí, pero, oscuras como toda biografía, Hay partes oscuras, él estuvo aquí en la Guerra Civil luchando voluntariamente.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 Hay algunos aspectos un poco turbios, oscuros en la vida de, de Orwell, porque mmm, cuando sale la, la, la novela, la CIA inmediatamente se sí apoya esta novela por esta esta vertiente, este alegato eh, eh, antitotalitario que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 no es mentira, es el mundo que nos hemos creído es una gran mentira es una está lleno de mentiras en eh, guerra mundiales eh, guerra fría, eh, lucha ocidente, oriente, islamismo que va, que va, es todo mentira nos pues, engañan en todo, en eso en es lo que nos engañan, esa es la posverdad pues, sí, sobre todo es lo que creemos que es verdad. Analizando un poco a grandes rasgos lo que es la novela eh, eh, de, de Orwell para ver qué por qué además está ahora en estos 70 años de su publicación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 Personajes. Quiero decir... Un, uno hay, utilizó hay, la CIA es, que hablando de esa, es, esa es, que que va, es, decir, es, la CIA, la eh, eh, Hablaba de la CIA. Hay que recordar que el Big Brother claro. está hecho y editado en el Reino Unido, no en Estados Unidos. Claro. Y, y, pero sí la CIA sí eh, se, se, se, se apropia de, del mensaje que del él, ideario y lo que hace es que manipula lo que real, lo que a la propia CIA le Tai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 Una parodia de la jerga stalinista, claro, pero eh, también lo que pretende parodiar es ese, eh, ese, ese lenguaje vacío de los políticos, eufomístico eufemístico para liar, por, vamos a decirlo coloquialmente, para liar a la gran... determinadas palabras que tienen un significado, convertirlas en otro. En pa, pa, pa, en otro la palabra, por ejemplo, eh, que se utiliza mucho. Esta es un radical, bueno...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 El que, ...que plasma en el, en el libro... ...que es ni más ni menos...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 que sacó en aquel momento el, el Mac el Macintosh 128, hizo un anuncio sobre esto, mostrando al gran hermano puesto en jaque. Sí, sí. En, y en, ¿y en, en se han convertido ellos en el gran 984, hermano, ¿no? Y ellos han sido, mm. como tú muy bien dices, a la postre y poco después, son parte de ese gran hermano, ¿no? Es decir, que lo que parecía ser que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 Eh, eh, eh, eh, que, que sólo tenga necesidad de pensar y hacer lo que ellos quieren que yo piense y yo haga. Pero Esa los bandas es que la... son buenos y no se atreve de eso. Es un poco. Claro. Eh, si queréis eh, podemos hablar un poquitín más de Orwell, porque sí, no, y lo le conocemos quieras. por 1984, pero tiene otras muchas claro. eh, novelas. Es y, y, y uno sus últimos libros y el último. Es, exactamente. De no, vida, no, pues, no, aparte claro. de Rebelión en la Granja, que posteriormente, os acordáis, fue llevado eh, ya en, al, en, cine. En, al cine, con eh,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 dijeron, pero ¿qué, qué, qué ha pasado? que es mucho anterior a, a Stalin mucho anterior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 gobierno es que es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 Porque para ver Black Mirror tienes que tener Netflix y tienes que aprenentrar bueno, en claro, ese mundo de gran no Es una que cosa... Claro, es que sí, ahora sí. es difícil ya de, de decir me, me aíslo de todo esto. Claro, mundo es tú eliges. Es O sea, de momento, de momento te agarra un poco de elección. Que, la, la moneda que hay que pagar es bastante cara y, y cada vez nos iremos dando cuenta que nuestra intimidad está, la hemos vendido ya. La hemos vendido prácticamente por, por unas comodidades, como tú dices, tener a, a golpe de botón pues prácticamente todo, pero a cambio de nuestra propia identidad y nuestra propia eh, eh, intimidad, que es lo que es Orwell predijo. Bien, ¿eh? es, bueno, digo yo, sí. será, ¿no? Sí, es por nuestro Porque, bien, es para, si hacer, si tú hacer, yo lo para que nos sentemos en el sofá y otros reposen el pie por nosotros. 70 años, más de 70 años, el 8 de junio A de este granja, año se han 70 años de, de la edición en el Reino Unido... Y eh, a los 70 años está más presente uh -huh. y que nunca, ¿no? Este, y este y, es el fin y, del y no acaba es el más la, es el que empezar mundo que ese mundo. Controlados hasta uh -huh. la saciedad. Desde luego que sí. Y controlados por lo que. O los que se presentan como demócratas, eh, sí, progresistas, claro, esas, anda ya. Esos, esos aparatos de propaganda que hemos comentado de sí, las sí. democracias eh, occidentales. Eh, esos aparatos que lo que pretenden es controlar a las masas. Nada, ¿no? apagar el aparato. Uh -huh. Venga, ya está. Solucionado. La Radio 9. No, ¿eh? El gran hermano de Orwell ha sido protagonista esta noche en Señales en Delfín fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Javier, A alias vosotros. Orwell. Rosa de los Vientos. Onda Cero. En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, dos billetes y dos láminas de sellos por solo un euro con El País.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 Continuamos en las rosas vientos, eh, continuamos con más cosas, o seguimos eh, recordando que el próximo sábado, el fin de semana que viene, comienza la nueva temporada, el nuevo curso. De la Rosa a los Vientos, hay nuevas voces, hay nuevas secciones, muchas cosas hay nuevas en las de siempre, pero lo vais a conocer a partir de la próxima semana. Lo que hoy vais a conocer es que sigue el verano, siguen las recomendaciones, siguen pasando cosas, sigue habiendo festivales, sigue habiendo citas de eh, importantes y nosotros seguimos eh, contando aquí lo que podéis hacer. Silvia sola Pues fíjate, te voy a decir que todos los que están recién llegados de su agosto, que dicen, ay, tengo que empezar a trabajar, ay Dios mío, que tengo ahora esta pequeña depresión hasta que me pongo al día, pues es que según llegan a sus zonas empiezan las fiestas de muchísimas localidades, por ejemplo en La Merced Barcelona, las fiestas de La Merced hasta el 24 de septiembre, del 21 al 24, total nada, y dice que Lisboa va a ser la ciudad invitada en este certamen Pero si te vas a Murcia tienes tres cuartos de lo mismo. Ahí tienes las ferias grandes del país que dicen que son cinco ferias en uno la de atracciones, la taurina, la del ganado, la de Moros y Cristianos, que esas ahora vienen todas, en todas partes, ¿eh? la de Moros y Cristianos, o en septiembre, o en octubre, los huertos de male con la romería de Fuensanta. O si te vas a Santa Tecla en Tarragona, aquí también, hasta el 23 de septiembre tienes la diada. Bueno, luego te iré contando más, porque están las fiestas del motín de Aranjuez, la guerra de pintura, en la fiesta de Cascamorras, vamos. Que uno, si quiere ir de fiesta en fiesta, se tira todo el mes de, de septiembre. De reconstrucción histórica y reconstrucción histórica, entre ¿eh? Entre reconstrucción de y, y, cosas, y fiestas y que la gente se indiga. históricas un poquito, creo yo, ¿eh? Eh, a mí me interesa la historia, me gusta, pero eh, todas las reconstrucciones históricas en nuestro país, eh, eh, lo hemos eh, comentado aquí en alguna ocasión, son todo de guerras, de combates, de tal... Eh, no, hay un poco no hacemos... de todo, hay un poco de todo, porque... Sí. También se reconstruye Son un poco ¿eh? No, pero lo, lo que... yo te yo te di mi mm. opinión, esa es tu opinión y yo la la respeto. Sí, hombre, claro, pero, pero la, la, la mía es que independientemente de eso sí te hace también conocer un poco cómo era la sociedad en, a, en aquella en aquella época, porque ta, eh, a la vez Oye, que... ¿por qué no se reconstruyen los campos de concentración? Bueno, déjame del que escúchame. Escúchame, que, también, ¿eh? Ey, escúchame y, que y hubo te... un millón de personas no, ahí no. Y, y eso sí, pero no. vamos a reconstruir Déjame el que te, que, te está ahí, que se cuida mucho. Déjame que te cuente, igual que se Se puede reconstruir el momento histórico de esa batalla, pero también se reconstruyen qué comían en esa época también se reconstruyen cómo vestían en esa época, incluso cómo era eh, cómo se reconocía o no se reconocía la mujer en aquella época o sea, que mm, o, eh, cómo eran las diferencias de la gente que era un poco más noble y la gente que era más eh, pues eh, de labriegos o gente pues, del pueblo o sea que de alguna forma también te hacen un poco contextualizar el momento y luego sobre todo y yo creo que es lo más bonito que en las fiestas que yo te estaba aquí hablando hay un poco de todo o sea lo de Montilla de es ese pero están otras fiestas que son con otras motivaciones y otros y otros momentos tanto religiosos como culturales como gastronómicos como citas de muchísimas cosas pero lo en, en esto que tú apuntas Si sí, es cierto, pues que, que se implica el pueblo y, y a lo mejor, pues igual que lo de los moros y cristianos, se ponen eh, con esas eh, hermandades que al final pues crean muchísimas amistades, familias y, y bueno, pues eh, todo es según el matiz que le quieras dar y la importancia que le quieras dar pero que, que históricamente, pues la verdad es que se documenta muchísimo y se intenta ser muy fiel en cuanto a los trajes, en cuanto a tradiciones yo no, y muchas yo no cosas. Digo eso. Y, y por supuesto que además en nuestro país se hacen muchas reconstrucciones, hay muchas fiestas de este tipo, y son muy fidedignas, y sigue mucho, mucho la historia. Mucho, mucho. Y la gente y, que está y detrás... Y eh, expertos, muchísimos. Pero, pero digo que parece que nos centramos solamente en aquellas cosas un poco... No sé, a mí es que estas fiestas me parecen muy interesantes, pero no me dejan de parecer un poquito, un poquito gracias Bueno, yo ya te digo es que, que es opinión, opinión ¿eh? yo, yo he oído algunas y la verdad es que lo disfruto y, y hay gente súper sí, sana y sí, magenta. Puede... Es una exageración y una metáfora lo que lo que he dicho, bro, pero pero me gustaría que, y por qué no se, y, y, se dice mucho... Se, Otra película sobre la guerra civil española. Hay poquísimas películas sobre la guerra civil española. Apenas el cine se ha ocupado de ella. Y... Oye, ojalá, mal. ojalá hicieran eh históricas. Claro. históricas y, se, y, y se asesoraran bien porque sabemos las licencias de los guiones y sabemos que incluso pues eso, la gente que es experta en, en lo que son los los uniformes, las armas, pues no sé, por ejemplo, incluso nosotros cuando estuvimos en el en el bosque Cebrián, pues nos enteramos de muchísimas cosas de, de, de incluso por qué se llamaba Quijote cierta pieza de de una armadura, o sea que Todo hay que, que tener siempre como una mentalidad bastante abierta y de todo se aprende. Y sobre todo cuanto más eh, esté uno asesor, en las películas, pues había una serie de películas que decías, claro, es que esto es imposible, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? Porque es eh, materialmente por el peso, por la maniobrabilidad, por cómo se hacía ciertas cosas, se maniobraba con el caballo, que como es un caballero no es... Pero ya te digo, o sea, el papel de la mujer, es que hay muchas muchas cosas que se pueden aprender y, y yo, hijo mío, todo lo que sea información y aprender para mí es una maravilla. Sí, claro, evidentemente, pero estoy deseando que haya una película de información sobre Felipe II, el más importante de los reyes de nuestro país, el hombre que construyó el Escorial. Hay muchas películas, pero no hay películas que nos presenten a Felipe II como un tal aumental que eso quiera. Bueno, ¿hay al alguna habrá? No, no hay ninguna todas son para enorgullecer a un personaje... Que... Y tendrá, tendrá, como lo de siempre hablamos, luces y sus sombras, habla su no, época de estar, sombras muchas sombras, sombra, yo, muchísimas sombras. Yo para mí... Eh, Felipe para... II es un tipo lleno de sombras con algunas luces de las que se han hecho películas después. Yo, yo para mí, eh, no te digo nada sobre Felipe II porque cada uno tendrá su... Para mí, el verdadero nefasto de los reyes peores que hemos tenido, que yo para mí es el el, vamos, que no tendría que haber reinado nunca, es Fernando VII. Bueno, yo también tengo un favorito para... Eh, rey negativo. Sí, bueno, no, tengo uno, no, tengo todos. Ningún rey de España ha sido, empezando por Felipe el Católico, que y, y Isabel Fernando, la Católica... Fernando. Fernando, eh, Fernando, el Católico, Isabel la Católica. Pero, pero si, si, si estaban para allá, los dos estaban no, para allá. Yo, yo ahí, mira, yo Isabel... Allá. Sería todo lo católica que tú quisieras, pero bueno, la mujer tenía una mentalidad bastante abierta, así que ahí hay que mirarle también su puntito de... Y metió a su hija... Y metió a su hija en prisión por ser moderna. Anda ya. Que no. no que hombre, no. no. Claro. Oh, hombre que no, claro, no que la metió en prisión bueno, en Torrecillas y que... le llamaron Juana la loca. Claro, pero porque estaba, no eh, estaba porque enferma era... de amor. Sí, sí, claro. Estaba enferma claro. con depresión porque se había enferma. muerto el Eso marido. Es, sí, claro, claro. Lo que antes llamaban melancolía. Eh, exacto, exacto. Lo que antes llamaban Pero no estaba acubiertos. loca, no estaba loca para nada. Pa para nada, pues eso. Y fue Isabel la Católica una de las responsables. Y también el Carlos Sáenz I. Y bueno, y luego ya después en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Pero para cierto, mí, para mí el peor, que... peor, peor es Fernando VII, que fue el que... ¿Por qué? Pues porque, mira, eh, eh, le cogieron y le... Pero fue el único rey que abolió la Inquisición en España, ¿eh? ¿Y qué hizo? Y, la y también. Y, y, y, y también la Constitución la, la destrozó. porque sí, se, pues... Como todos los reyes. No, no, no, no. no. ¿Qué rey? No, y, no, y... ha la Constitución? No, no, no, no, pero él fue un rey absolutista total. Como todos los reyes. No, y, el pueblo, y el pueblo encima intentó, cuando se fueron las tropas napoleónicas, que se instituyera y que fuera algo mucho más democrático. Y este tío directamente dijo, no, no, no, aquí soy yo el que reino y el que mando. Claro. Y los, los pobres eh, españoles dijeron, Dios mío, nos hemos quitado de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Sí, sí, pero eh, la gente festejó su retorno, en el fondo. ¿eh? Claro, pero porque querían claro, porque echar los franceses al invasor, eran, los franceses querían eran echar muy al malos. invasor, pero el, el, este era lo y peor. Fue, y fue el comienzo del retraso de España, este que el, no ganaran los franceses lo en la guerra de la independencia. Pues sí, porque Pepe Botella, que ah, era mucho el, el, el, el, el, el cuñado, eh. era malo, claro que era muchísimo mejor. Aunque fue nombrado por Napoleón, porque dijo yo, presidente este. pero sí, el sí. Pepe Botella, el hermano diciendo, la que va ha caído encima, le digo no, que a España. Pero es cierto que era mucho más más mal. Sí, hombre, claro que sí. Pero, evidentemente. Me tocó lo que nos tocó. Bueno. Ala, ya hemos hecho clase de historia. Ya, ya hemos hecho una clase de historia que no se va a arreglar. Porque el pasado es el pasado y no sabemos qué os ocurrió. Sabemos que es lo que se dice. Lo importante es lo que te digo. Informarse. Cuanta más información se tenga, cuanto más se lea, mejor. Porque así cada uno hace su composición de lugar. Y aquí os hacemos y os invitamos a tener una composición de lugar con los temas que tratamos. Bailaros a los vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. He must find a way when the a conocer cuáles son los secretos y los misterios de la escritura con Clara Torres. Clara, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las noches. Clara sí, acaba de publicar bien. un libro en luciérnaga un libro titulado Lo esencial de la grafología, que viene a significar que En nuestras letras, en lo que escribimos, está nuestra personalidad y como somos. Están muchas cosas, se ofrecen muchas pistas, ¿no? Sí, básicamente es, es un libro que además, eh, esta reedición que es nueva y revisada, se está utilizando en escuelas de grafología en España, en diferentes centros, y recoge lo esencial. Es decir, es un libro que está orientado no solamente a grafólogos, que les puede interesar evidentemente el tema, sino a personas que no saben lo que es la grafología o que les, les produce curiosidad, pero dicen, a ver si esto va a ser muy difícil. O sea, está, parte de, de la base de que quien lo lee no tiene por qué saber ni siquiera qué es la grafología. Y hay que romper muchos mitos. ¿eh? La grafología viene a ser algo así como que nuestras letras, las escritas, eh, nuestro lenguaje escrito y la forma de hacerlo, pues ahí significa unas cosas. Es algo así como... Otro DNI. Eh, sí, y es, es una radiografía de nosotros mismos. Es una especie de, de. Vamos a explicarlo de esta manera. Si te parece como test proyectivo. Mm. La, la, sabes que hay muchos test proyectivos donde las personas manifiestan cómo son, eh, se proyectan. ¿no? Pues este es uno de ellos y es bastante eficaz porque además tiene una ventaja sobre otros test. Y es que la persona ni siquiera tiene que estar delante. Claro. <risas> y una cosa muy importante que eh, se puede producir un error y una equivocación que no entiendo de dónde viene, pero. Eh, El error y la equivocación es pensar que eh, es una avancia, que es un arte dignatorio, no tiene nada que ver con, con eso, hay que romper mucho con ese mito, es algo que eh, se, eh, es más ciencia, se, ¿no? se sigue en los eh, juicios, eh, se sigue en las empresas, la grafología es... Eh, una ciencia completamente reconocida. La, la grafología, desde luego, lo que no es, es eh, una técnica adivinatoria. Es decir, con la grafología no te van a decir qué te va a pasar en el futuro, claro. tampoco te van a curar enfermedades como el sida o el cáncer, que hasta eso he llegado a leer. Y sobre todo, claro, que claro. hay que también tener en cuenta que, claro, hay gente que a lo mejor piensa que porque se ha leído un par de libros de grafología, si os ya mucho, incluso que se los haya leído, Ya es grafólogo, la, la grafología se estudia, es una titulación, a día de hoy es una titulación privada en España, son dos años, eh, vamos, yo lo que estudié en, año, en el 90, cuando yo empecé a interesarme por este tema, son dos años de grafología general que aprendes también psicología al mismo tiempo, pero se llama grafopsicología, sería más correcto el, el término, y luego eh, tú puedes hacer especialidades, y entre ellas está la pericia caligráfica que has mencionado, la selección de personal a través de la grafología, que se llama grafología industrial, la compaginación de caracteres en la pareja, la investigación histórica, todas esas especialidades puedes cursar a otros dos años más, De, de especialidades, en total puedes hacer hasta cuatro años es decir, que no es una cosa decir, me voy a leer un par de libros a ver si es, me queda algo has dicho una cosa que me ha interesado has dicho eh, que a través de la, de la escritura también te pueden hacer ¿no? casi como un test psicológico con lo cual estaría muy bien que aparte de cuando te hacen la entrevista psicotécnica ¿no? que te están cogiendo y te están preguntando para ver cuáles son tus respuestas pues a la hora de, de, de escribir pues que también hubiese este tipo de desperdicio. De hecho, lo hay, lo hay en muchas empresas y cada vez más eh, se utiliza la agrofología para, eh, digamos, escoger personal, no por sus. Eh, cualificaciones es decir, eh, normalmente tú puedes tener un montón de candidatos que tienen la misma preparación, porque hay gente que se asusta y dice, bueno, claro, entonces, ¿qué pasa? ¿que porque yo escriba así no voy a estar mejor preparado que no sé quién? No, sí, sí, se puede haber pero en, en un puesto, si tú tienes que cubrir un puesto y tienes varios candidatos que tienen las mismas cualificaciones, siempre vas a elegir aquel, o, o te gustaría elegir normalmente las empresas mmm, aquel que se ajusta más a esa política de empresa es decir, hay gente que puede tener una muy buena preparación Pero la pones a trabajar en equipo y no y no sabe manejarse en equipo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo. Hay gente que a lo mejor... Pero igual eh, si quiere en eso, un... entonces se encuentran unas pautas que claro, no empresas, colabora, que no es claro. ¿Y las, empresas las empresas que ellos tienen muy claro, claro. que candidato es el ideal. Entonces, eh, según esas capacidades, imagínate si es un puesto directivo eh, lo que no puede ser colocar a alguien que no tenga una capacidad de mando porque un eh, mal jefe, eso probablemente hemos conocido todos alguno, es un desastre, porque es que puede, se puede cargar el equipo mm. directamente. ¿no? Eh, hay, vamos a comentar eh, muchas cosas, eh, que la gente piense también en su escritura, si quieren, algunas cosas, en algunos detalles, pero es importante que, Ya te conocen eh, de sobra, eh. te conocemos, eh, bueno, ¿cuánto te conocí yo? ¿En los años 80? Yo creo que a finales, bueno, a finales de los 80, 80 90, sí. hemos eh, recorrido... Finales de los 80, yo sí, creo, sí. ¿eh? Sí, bueno, un poquito después, <risa> para que la gente no haga bueno. cuenta ¿sí? <risa> y... Iban con pantalones cortos. <risa> eh, eh, eh, no, nunca los he llevado, pero... Ya, ya, seguro que hay fotos. <risa> Imp imposible con faltas mira, igual. Mira, voy a mira, buscar, voy a buscar alguna, alguna foto alguna foto tuya de, de esa época para que la gente mm, vieran cómo eras, ¿no? Porque eras eh uno de los investigadores con mejor prestancia. no digo que ahora no, o sea, digo que de los que había <risa> era, pues eras un sí, sí, un, un yogurín, dilo, dilo, Andy. un yogurín del, un y, y y del sin misterio. sin embargo, y sin embargo yo escribía con la letra un poquito el que también es importante Inclina... no, inclinada a la izquierda. Claro, pero se llama invertida en tecnología Y ahora inclinada a la izquierda, antes inclinada a la izquierda, pero ahora escribo inclinado a la derecha. Fíjate que curioso, pues eso y es que, interesante. Y yo creo que eso es bueno a ver, yo, tu letra creo, la, epa, la... Pero, ojo, no digo que no, sea no, bueno o no malo creo, creo que, que es bueno. yo prefiero eso prefiero sí, alguien, yo, eh, por qué y ahora traen... lo vamos a explicar que la gente piensa, hay tres eh, formas de inclinar lo o oh, no, inclinar lo que escribe, inclinar a la izquierda sí. inclinar la letra a la derecha o hacer la vertical claro, no. y luego dentro de esas, de esas tres formas hay grados, grados que claro. se miden con un transportador mm. entonces claro, todo depende del nivel de inclinación cuanto más inclinada, pues los rasgos se acentúan más ¿no? Pero es verdad, tú hacías la letra eh, invertida, es decir, inclinada a la izquierda, y eso es, era propio de personas muy introvertidas, sí. muy tímidas, con un cierto retraimiento, sí. eh, difíciles de, de conocer porque no se mostraban mucho, quizá por, incluso por algún temor, mm. eh, y las, las personas que inclinan la, lech, la letra hacia la derecha es personas que se abren más hacia el entorno... Que, Más se comunican, ¿no? o sea, Más... que se comunican mejor. Pues... También, te digo una cosa, el trabajar tanto tiempo en comunicación, como es tu caso, mm. eh, casi todos los comunicadores tienen ese rasgo hacia la derecha. Sí. Y eso es porque al final te tienes que abrir. Sí, y, y normalmente, normalmente como se dice, las la para... el monte, el monte le, le costó, le costó, pero al final dijo, no me queda más remedio. No, pero ese rasgo, <risa> efectivamente, podía haberse... porque todos evolucionamos. O sea, claro, eh, no escribe una persona cambia. igual con 15 años que con 50. Claro, claro, pero por, porque tampoco la persona no es igual a claro. los 15 años que a los 50, ¿no? Entonces, eh, eh, lo importante es ver si esa evolución es hacia positivo o hacia negativo, porque al final eh, hay muchas cosas que nos marcan en la vida y situaciones que nos van cambiando de la forma de ser, la, los palos que nos dan también nos hacen reaccionar y hay gente que se vuelve más, más uraña, ¿no? por ejemplo claro. ¿no? Has sido eh, redactor o jefe, entre otras muchas cosas, en, de la revista Más Allá. Has estado y estás ahora en el programa Milenio 4. En cuarto, el, milenio, cuarto, cuarto Milenio. Cuarto Milenio. Es Un que, libro con Milenio equivocado. 3. Milenio 3 con Milenio... No. Cuarto Milenio. Eh, con, con Iker Jiménez. Y... Con Carmen Porter. Y Con Carmen Exacto. Porter. Y... A, a, y estás muy vinculada desde siempre a la temática paranormal. Sí, eso también es una cosa que, que me gustaría aclarar porque estos estudios que yo hice de grafología los hice porque es un tema que me interesa mucho. Desde siempre. Yo ya te conocí sí. y habías hecho siempre todos estudios me, antes. Me interesaba ya, sobre todo mucho eso. el conocimiento del claro. ser humano. Entonces, mm. me pareció un buen sistema para conocerlo y cuanto más me fui metiendo en el tema realmente vi que esto era interesante y que funcionaba. no Pero claro, yo tengo la faceta otra que es del tema de el misterio que me gusta que también, que siempre también me he dedicado a ello, entonces me, me, me caen los palos por todos los lados ¿no? por una parte los grafólogos se creen que a lo mejor yo estoy defendiendo cosas como lo de las mancias, como si la grafología fuera una mancia o fuera para una nada. cosa para ver el futuro, no sé qué, cuando no, no es así y por otra parte eh, en lo del misterio pues eh, piensan que, que entonces esto de la grafología, exactamente qué es ¿no? a ver si nos va a radiografiar, al final siempre por algún lado me, me, me han llovido las las críticas en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que eh, es un tema apasionante y yo creo que es muy interesante incluso la combinación de ambas cosas, porque tú puedes, por ejemplo, a los testigos de una claro, supuesta de un fenómeno extraño lo puedes analizar puedes lo un poquito si tienen, a saber algo. Claro, por lo menos a ver si tiene una tendencia a la mentira, a la fabulación, a una imaginación exagerada, algo que pueda también eh, justificar un relato que a lo mejor... Mmm, La persona lo cuenta muy convencida de lo que está diciendo, pero hay algo que a ti no te termina de encajar, porque al final, de, de tanto entrevistar a, a personas, pues hay cosas que, que, que las, las ves un poco así a la lengua, ¿no? pero porque ya terminas, digamos que conociendo... Esa forma, ¿no? Cuando alguien está contando algo sincero y de verdad, se nota, y cuando no, también. Danos alguna pauta así un poquito generalista, para que la gente pueda definir si, o si incluso ve la escritura de alguien que le interesa, o de alguna amistad, o de algún novio, no sé, para que le pueda ver, identificar ciertos rasgos. Mira, en general... Eh, claro, somos un mundo y cada letra es distinta y las personas pues tienen su propia personalidad y, y esto es así, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, hay algunas cosas que son más generales y que pueden venir de orientación bien para conocer, ¿no? Por ejemplo, las firmas. Cuanto más legibles, mejor. Uh -huh. O sea, en este caso, cuanto más si no, se lee el nombre y el apellido o el nombre, mejor que si no se lee. Eh, cuanto menos rúbrica... Mejor también, porque la persona tendrá menos complejos y menos situaciones que, que no asimila bien. Eh, la legibilidad de, de un escrito también es importante. No digo que la escritura que no sea legible no sean personas eh, buenas. No, no es así, ¿no? La, la escritura puede no ser legible y puede denotar que una persona muy ágil mentalmente. Por ejemplo, la escritura de los médicos que la entienden los farmacéuticos. Sí. básicamente. es letra de en médico que se dice claro, eso? ¿Qué significa? Claro, la letra de médico es que están acostumbrados a, a escribir un montón de recetas y a firmar constantemente. Entonces, se les deforma. Entonces, a lo mejor te están mandando una aspirina, pero pues, ¿qué, ahí, ¿qué, ¿qué pondrá? Ahí pone aspirina. Y luego llega el farmacéutico Y dice sí, sí, esto es que pide una aspirina de 12, no sé qué, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, entonces, básicamente es un código entre ellos. Ahí es una deformación profesional. Eh, pero, por ejemplo, ese tipo pero de... Pero luego no escriben igual. Eh, eh, claro. En, en tienen, privado. Eh, para, no. Eh, digamos que, que también un poco. Ahí tienen una La letra la situación también. Claro, ahí invito. tienen ellos una agilidad, digamos, especial y unos códigos también, ¿no? Porque a lo mejor utilizan abreviaturas, cosas que, que ellos ya saben lo que es, pero nosotros no. Y... Eh, por ejemplo, en la, la falta de elegibilidad sí es importante, por ejemplo, en las profesiones como por ejemplo los políticos. Sí. Porque claro, la falta de elegibilidad es falta de compromiso. Claro. Es el, es el famoso sí, de prometo y prometo, los pero luego no, su letra o no. Sí, de sí. hecho hay un hay un tipo de firma que se llama genéricamente la firma del político. Pero no es porque todos los políticos la tengan, pero sí que se ve en un alto porcentaje de políticos, ¿no? Sobre todo escrituras y, li y firmas no legibles e incluso filiforme. ¿Qué es filiforme? Filiforme es que tiene forma de hilo, es decir, esa escritura que empieza y que acaba así como una serpentina. Sí, ¿no? sí. De chuleta. Sí, que dices, bueno, eso es, si firman así, claro, Paco, sí. y se ve la pea y ya no se Y sabe. luego ya, ah, aquí, pues, lo acabo. Ya, sí. Eso, combinado con una mm. rúbrica complicada, es decir, muy enmarañada. Se echa para atrás. Echa un poco para atrás. Yo creo que el mayor misterio, lo que la gente dice que no localiza, pero que es importante que la grafología sí, es el punto G. El punto G es muy importante en la grafología, ¿no? En la grafología es importante. Pero de, no, no el todo. punto G, pero pero vamos a la explicarlo, letra G, ¿eh? La letra, la letra G. G. Claro. Sí, sí, pero es que, que Bruno termina siempre pensando lo mismo. <risa> la letra G que. No, yo, yo lo tengo perfectamente ubicado. Es una letra muy curiosa porque <risa> tiene óvalo. Sí. La letra G, estamos hablando de la letra G minúscula, ¿vale? Claro, tiene claro. Tiene un óvalo, Tiene muchos signos de qué pues, la escritura un pie. ¿Sí? ¿Qué es un pie? Pues las letras que tienen prolongaciones hacia abajo, como por ejemplo la P, la J, eh, la G la hmm. famosa. Entonces esta tiene el óvalo y tiene el pie. Y esto nos da una idea de cómo es la persona en, en, en el tema de la sexualidad. Por, por ejemplo... Es una letra muy cambiante, porque la sexualidad también claro, se va adaptando cambia. a situaciones que, que claro, la vida minaba claro. sola ¿no? y ahora va a está todo el mundo mirando las letras G de sus parejas sabes sí, cómo son eh, me gustaría saber cómo es la letra G de algún algún cura y alguna monja pero bueno no. <risa> que eh, por ejemplo que la gente piense en la G ¿Qué se puede averiguar con una G la G eh, escrita claro como digo es una letra cambiante porque depende ¿no? pero por ejemplo hay una G que es la que llaman la G de, la G de la viuda genéricamente, pero que no necesariamente afecta a, a, a las viudas. Porque, claro, pues, siempre además, porque qué femenino? No son tópicos, claro, claro. Eh, Yo no, no, he, no he escrito ninguna G ahora, ¿eh? La, la, ese tipo de G, por ejemplo, se observa en personas que han tenido pareja durante mucho tiempo y por circunstancias, que puede ser la viudedad pero también puede ser una separación, divorcio, perfectamente, esa letra se vuelve, cambia, se vuelve más arisca. O sea, dentro de la escritura tenemos... ¿O sea, la letra no es arisca cuando estás casado? No, sí puede serlo. Ah. Hay gente que también lo es, pero decir que, que sí, es una de las características de, esa, de ese tipo de G, ¿no? No digo, pero hay gente también que tiene pareja y tiene ese, o sea, es así. O sea, que tiene esos... Da igual si es eh, que tenga pareja o no, ¿no? Es un poco erizo la G, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. La G es una letra que se presta a la curva. Claro. El óvalo es curvo, el pie... Puede hacerse curvo, pero normalmente eh, y, y, se suele y, hacer curvo. ¿no? Y da igual que sea un... quien la escriba chico chica. Sí, da igual. Da igual eso eh, Lo que hay que ver, es, por ejemplo, en las escrituras curvas, para que los oyentes que nos están viendo, si piden ocasión de tener un escrito al lado de alguien o suyo, se fijen en letras, que por ejemplo son la M, se puede hacer como si fueran un monte, uh -huh. unos tres montes, por ejemplo, dos montes o un monte. O, o se puede hacer picos. como forma de U, Yo uh -huh. lo hago así. que se llama guirnalda. Eso es, eso es una característica de la, que las personas son más eh, afables, más cariñosas, más eh, adaptables también. Es muy propio también de comunicadores ese, ese tipo de, de escritura. Lo normal es que haya una mezcla, que las escrituras no suelen ser totalmente curvas ni totalmente angulosas. El ángulo, en cambio, se observa... Hay letras que se prestan al ángulo, mm. pero hay otras que no. Entonces, hacer ángulos donde no, donde no existe normalmente... Es más difícil hacer el ángulo que hacer una curva, Ese tipo de escrituras, cuando se miden y se ve que predomina el ángulo, pues habla de personas con mucho más ariscas. Y la escritura cambia, lo digo porque hay un mensaje con María Rosa Vientos en Twitter de Fernando Cortizo, dice, yo escribo de diferentes maneras, así nunca sé cómo soy. Claro, es que eso, eh, es, una, eso es uno de los Cambia mitos. la escritura con el tiempo y también con el contexto, ¿no? Eso es un poco el mito que la gente siempre dice, no, pero es que eso yo nunca escribo igual, perdón. Es que es, que es la cosa que está ahí un poco la confusión, porque... Eh, las bases de la personalidad y del carácter no cambian de la noche a la mañana tú puedes cambiar una situación por ejemplo si tú estás ahora mismo estamos aquí y de repente nos ponen el aire acondicionado a menos no sé cuánto pues eh, eh, la mano se enfría y entonces tú intentas escribir y, y como que te sale la escritura mal si tú ahora mismo subes 10 pisos andando claro. da, pones a escribir y, y habrá claro. signos de fatiga pero lo que son los casos básicos de la personalidad a menos que haya una importante patología de algún tipo, no, no cambian de la noche a la mañana. O sea, ellos lo que a lo mejor ven, que parece, dicen, no, es que a mí me suena como que yo la firma y ahora me sale y, y, y esos rasgos básicos están. Lo que pasa es que la gente piensa que ha, ha cambiado porque no, no sabe realmente cuáles son esos rasgos básicos que tiene que mirar, ¿no? O sea, eso es un poco un, un mito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, porque yo últimamente se ve mucho cuando recibes algo, cuando te escriben algo, eh, la gente... En Internet, en lenguaje de Internet, se dice gritas cuando escribes en mayúsculas. Pero eso pasa en el ordenador y también pasa... Hay gente que escribe en mayúsculas que yo no les entiendo absolutamente nada. Yo, digo, no lo voy a leer. Claro. Eh, no sé si la razón que tiene que ver con tres palabras es eh, la adecuada o no. ¿Pero qué significa cuando alguien escribe siempre en mayúsculas? Claro, aquí hay también diferentes eh, excepciones, ¿no? O sea, escribir, por ejemplo, una nota en mayúsculas o un, rellenar un impreso cuando vamos a Hacienda o cualquier lado, ¿no? Pues rellenamos un impreso y te dicen letra de molde, de hecho, mayúsculas, claro. y puede ser. Y a veces dejas un post y te ha llamado Mengano, ¿no? Pues es eso. Eh, se suele hacer en mayúscula y eso lo que denota es deseos de claridad es decir, de que la persona lo que quiere es que se está comunicando y quiere que esa comunicación llegue al, al receptor de ese mensaje pero cuando se hace de manera mmm, siempre, es decir, que se escribe en mayúscula sistemáticamente Hay cierta ocultación de la personalidad, no porque digamos que la personalidad sea mala, porque ahí tampoco tendríamos que ver qué rasgos aparecen en esas mayúsculas para poder determinar eso, pero sí que hay cierta ocultación, porque hay algunos rasgos que no vamos a poder valorar. Otros sí, otros van a quedar patentes también, ¿no? Pero básicamente, eh, de manera habitual, no es lo más común. ¿Crees que es bueno fomentar la escritura? Porque ahora, a través pues, del WhatsApp, de todos los medios digitales, pues, estamos todos todo el rato con las teclas, ¿no? Y, y claro, se pierde el hábito de, de escribir de, de eso es muy buena pregunta, Silvia, porque además yo soy una firme defen defensora de la, de la escritura a mano Por, de hecho, bueno, Bruno tiene aquí un cuaderno de su cuaderno de notas yo escribo un diario igual, claro. bueno, un diario eh, me refiero tienes que, tu cuaderno, claro. como yo tengo mi cuaderno de investigación sí. de campo y nosotros inclinado, vamos escribiendo ahí hacia allá, ¿eh? sí. <risa> entonces es eh, la pena es que ahora a, prácticamente la, la gente no escribe No escribe a mano casi y, y tampoco firma, porque ahora ya firmas a lo mejor una, un cargo, una tarjeta, un cheque. Algo firma, así, pero, digital, ahora ahora, firma digital, se dice ahora. Vaya chorrada. El certificado, el certificado digital. Entonces, eh, hay estudios que sugieren, que, además estudios recientes, que sugieren que el aprendizaje se fomenta y cristaliza mejor cuando lo hacemos a mano. Es decir, estudiar un, en clase con el ordenador no se fija tanto que si estás tomando apuntes o tomando tu cita, otras, que es tus notas... te haces tus pequeños esquemas, resúmenes... Se, se fija mejor en la, en la memoria eh, y luego está la, la, la costumbre de que ya no se escriben cartas porque ahora ya es solo llegan facturas. Sí, sí, y si, sí, ya sí. no te llega ni siquiera la factura porque ahora vienen ya por digital. de sí, sí, las bonitas sí, sí, cartas sí. de amor que se escribían antes los poemas. Es que es una, es una pena. Una de las cosas que creo que... A mí me dijeron, y yo siempre para mí es importante... Eh, cuando se firma algo, un documento, una ca una carta, cuando se firmaba, pero cuando aparece la rúbrica, la firma, hay gente que le pone un punto al final, sí. hace la firma y digamos que sentencia con el punto, que y hay mucha gente que lo hace. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, por una parte puede ser eso que tú dices, es decir, lo de mmm, ratificar un poco lo que has escrito, pero también... No. Eh, puede ser un signo de desconfianza. Cuando hay muchos puntos, rayas, cosas que son innecesarias, mm. es como si no quisieras, o tuvieras miedo de que si alguien, alguien te escribiera al lado o te hiciera algo que te. Entonces se hace ese tipo de loche que se hacía, por ejemplo, mucho también. ¿no? Y poner el ¿Qué punto hay casualidad. Raya, ¿eh? Claro, no es casualidad. Es sí, sí, sí, sí, sí, exacto. Personas que hacen ese tipo de, de, de signos innecesarios son como más puntillosas, más quisquillosas en, el, en, en general con todo. ¿no? Y luego está. La, una cosa curiosa que en este programa pega, además decirlo porque eh, se habla a veces de sociedades secretas ¿no? uh -huh. las personas que pertenecen a sociedades secretas masonería y algunos, eh, ese tipo de sociedades eh, suelen hacer varios puntos uh -huh. a veces como si fuera un pequeño triángulo sí, sí. si os fijáis en, eh, y veáis firmas con esa, esos puntos como si fuera un triángulo tener por seguro de que esa persona probablemente o sea, que se delatan Sí, pues es una forma también de reconocerse. Un saludo de los masones, pues esto. Claro, antes eh, estabas comentando que se está perdiendo, y se está perdiendo un poquito, porque es un hecho, ¿no? La costumbre de escribir a mano, se utiliza el ordenador, eh, bueno, el ordenador a través de muchas cosas, el teléfono, eh, no se escribe tanto a mano como antes, hay que fomentar eso, pero podemos analizar, ¿se puede saber algo de la personalidad por cómo escriben en el ordenador a máquina? Y se hace que evidentemente sí. no hay gestos eh, físicos, ¿no? Pero, okay. ¿se puede averiguar algo o no? La forma en cuanto a la... Pero claro, eso ya un poco de lo que es la grafología, ¿no? Claro, la porque forma no es pensarse, grafología, claro. Claro, La forma de expresarse siempre... Tú te fijas en, en, en, en el contenido y en el continente, en una carta. Pero, en, claro, en la forma también de escribir, en un por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, hay gente que, que todavía escribe muy correctamente... Sí, es verdad si alguna vez os manda un mensaje Javier Sierra veréis que está se nota que es escritor y que eh, coloca perfectamente todas las o sea, de puntuación y todo todo ¿no? perfectamente, ¿no? Y luego pues hay también hay mucha gente que utiliza abreviaturas, pero eso por ejemplo sí que se puede ver más más que con lo digital de hoy día con el tema de apuntes. La forma de tomar apuntes también se utilizaban abreviaturas, se sí. hacían sus trucos para poder llegar a lo que estaba diciendo el profesor, ¿no? Y ahí sí puedes ver que la persona, claro, cuando tú tomas apuntes, estás en una situación un poco de estrés, porque tienes que ir más pendiente de lo que está diciendo y no perderlo. Y ahí se, se va viendo rasgos como más auténticos, ¿no? Se reciben, eh, por ejemplo, en escritos eh, a máquina, ¿no? Eh, mails, por ejemplo, mails. Eh, que son textos personales que evidentemente no son con gestos de, de escritura, no es grafología, pero no supongo que puede significar lo mismo el significado de hacerlo a mano en una escritura que de cualquier otra forma. Y hay gente que, por ejemplo, que yo he detectado mucho en los últimos tiempos, que cuando te escribe un mensaje eh, por mail o por teléfono o por lo que sea, utiliza, y escribiendo también... Los puntos suspensivos, muy repetidamente y donde no hacen falta, donde sí. no tiene sentido, como si tú fueras a adivinar lo que iba a decir. Pero muchos puntos suspensivos. Y luego descubres que esas personas no es un ejercicio científico, es un ejercicio de reflexión personal. Que la gente que escribe con muchos puntos suspensivos es como eso, como un punto suspensivo, un poquito. Yo creo que, que es una forma... Que, mmm, ...algo te dice... ...cuidado... Yo creo que, que al final nos expresamos de la forma que los medios que, que cada vez van cambiando y tal, pero la, la forma de expresarse al final eh, tú has visto patrones mm. y hay patrones, efectivamente, gente que tiene una forma muy peculiar de, de dejarlo todo como como si tú tuvieras que averiguar no lo que lo que va a decir. También por aquello de que ahora se presta a la conversación directa, ¿no? Es decir, tú mandas un mensaje, bueno, yo, yo lo interpreto, sinceramente, en el WhatsApp lo utilizo para comunicarme, no para alargar charlas, pero para dar un mensaje de estoy abajo, eh, quedamos a tal hora, cosas así, pero hay, hay gente más rápido. que eh, realmente utiliza eso como un medio de comunicación, de conversaciones fluidas de, de toma y daca. No, de... ahí se presta a esto que hablamos de los puntos suspensivos, pensando que otro va a completar la frase o que... ¿no? De hecho, ahora incluso hay una moda y es que eh, los adolescentes, a la hora incluso de, de, de crear sus propias poesías, en vez de escribirlas ya en, en papel, Lo escriben directamente en WhatsApp y lo van ahí guardando y tienen ahí sus textos según les, les surge la musa y lo guardan y por lo lado es una pena. Eso te, te lo quiero dejar para que lo comentes, pero antes me he quedado con ganas de, de, de hacerte una referencia y es que sabes que a los niños desde pequeños se les intenta un poco corregir cómo tienen que escribir, ¿no? Y por otro lado, hay otras personas que dicen, y personas expertas, que no se les debe de corregir, sino que a los niños se les tiene que dejar que vayan aprendiendo poco a poco y que vayan ellos teniendo su propia forma de escritura porque ahí están volcando su personalidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es mejor? ¿Que sí. les estés corrigiendo, aunque les esté costando Dios y ayuda a los pobres porque no les estás dejando hacer sus trazos o que les deberían de dejar desarrollar Más su personalidad. A ver, yo lo que creo es que eh, casi todos nosotros hemos aprendido con cuadernos de caligrafía. Bueno, vamos a decir más. Rubio. <ríe> no hacemos publicidad de los cuadernos hace, ¿cuántos años? Diez, veinte años. No, sí, cuando más. tenías pantalones cortos. Si hemos muchos dicho. más, muchos más. Entonces, eh, no, claro, no los, los rasgos de esos cuadernos, que era escritura una escritura caligráfica, pero muy picuda. Cuando digo picuda, me refiero a donde hay picos donde no debería haberlos. Sí. Yo, viéndolo ahora con la retrospectiva del tiempo, decía, es que claro, se nos imponía un método caligráfico que era bastante agresivo. Sí. Que de ahí también tú estás aprendiendo un, una forma también de, de esa escritura. Que luego, efectivamente, tenemos nuestra personalidad y al final el que ha querido salir del redil... O también está la letra de monja que llaman, ¿no? Que el colegio de monjas, que son muy parecidas todas. Pero tú has querido salir de ese redil y tu y... personalidad espontánea, la verdadera, ha salido. Y hay gente que no, que es más... Que porque le gusta también el dejarse llevar la masa. Me estoy, me estoy acordando ha quedado, has dicho la letra de moja de la letra impuesta por oscuras y cuando eh, no hablo de los eh, zurdos que se les ataba eh, la mano. Es, exacto, y se les eh, zorraba se escribían con la siniestra, con la siniestra. que la izquierda eh, y no podían coger ni escribir ni coger un examen pero esas son cosas más de ideología de, de cabezas un poco estropeadas eh, que, Eso que había, yo desde ¿no? luego el, lo que llaman zurdos contrariados que son claro. personas que han sido zurdas y que se les ha obligado a escribir con la mano derecha... ...a esas personas se les ha hecho un estropicio... claro ...y no debería de, de, de o ser así... ...afortunadamente hoy eso se respeta más... ...vamos a hablar de, de letras... Eh, ...porque tú has analizado la firma... ...y has eh, visto las letras de muchísima gente... ...importante, famosa, conocida... ...lo digo porque eh, nos llega de observatorio... ...la firma de Picasso... ...que es un ejemplo... Eh, ...muy muy conocido, Picasso muy claramente... ...con dos S eh, ...y vemos siempre, siempre perfectamente eso que nos decías antes sobre la firma clara Picasso es una de las más claras de todas las personas conocidas, populares mundialmente muy importantes ¿qué nos podías decir de, de algunos de ellos? bueno, pues eh, de depende de los casos A ver, hay firmas muy curiosas, por ejemplo estoy pensando en la firma de Dalí uh -huh. la firma de Dalí, ahora que me está hablando de, de pintores era una firma evidentemente muy extravagante, como lo era él. Sí. Entonces, si cogéis la, la, buscáis la firma, aquí los oyentes que busquen las, las firmas de Dalí, verán que, que hacía algunas firmas bastante llamativas, como él era, claro. era una, una personalidad mmm, tremendamente, eh, con una, una fan de notoriedad sí, también, sí, ¿no? Sí. Y, y no, no, no pasaba desapercibido precisamente, ¿no? No, Dalí no. <risa> Pero luego, por ejemplo, hay, hay firmas como la de Gaudí que uh -huh. también siendo un genio eh, tenían una firma muchísimo más positiva y fíjate que él era modesto, extraordinariamente discreto y fíjate lo que hizo fue monumental pero era muy discreto en su vida ¿no? en su vida y además muy uh -huh. eh, no solo discreto que también sino era una persona como muy asceta no, que es que, que entregado muy espiritual que sí. eh, capaz de dormir en un andamio durante un montón de tiempo para terminar esa obra que, que se había propuesto O sea, que es que a mí me, me llama siempre la atención, ¿no? Ese, Y de la... los grandes líderes de organizaciones internacionales, eh, son políticos en algunos casos, has dicho que hay una cosa que es eh, la firma del político, pero de la gente un poco trascendente, eh, no solamente políticos, sino grandes escritores, eh, pensadores, eh, filósofos, ¿qué es eh, lo que se puede destacar entre alguno de ellos? Pues, son claros en la firma, pero ¿eso por qué? Es? ¿Por firman muchos autógrafos o porque ya lo tenían antes? Hombre, por ejemplo, en el caso de los, de los pintores sí que puede haber cierta deformación, porque cuando ellos hacen, digamos, una firma social que es la, la firma de su obra. Su obra, cuando alguien firma la obra, eh, tiene que ser una firma inconfundible para que sepan que eso es un Picasso, eso es un Dalí, o eso es lo que sea. Entonces, eh, yo creo que ahí es una cosa más bien estética. De hecho, la, las capacidades estéticas también se observan en la escritura. Y personas que tienen buen gusto, por ejemplo, vistiendo, o personas con, con mucha educación, que se ve que han estado en buenos colegios, se, se aprecia bastante bien eso uh -huh. en la escritura. mundiales, así que yo he visto que me ha llamado más la atención y en este caso no para bien es la por ejemplo de Donald Trump, Donald Trump ¿Sí? ¿Ah, ¿cómo es la, es la escritura una, una de Trump? Totalmente picuda es una escritura la, la escritura en sí misma es de esas mayúsculas que hablábamos casi siempre pero mezclando con minúsculas que eso no es muy bueno ¿Sí? y luego la pero firma que es mucha gente que muy lo hace puntiaguda sí muy puntiaguda y, y realmente es una firma una persona que, como es él, que es que no se corta un pelo, vamos <risa> Bueno, Yo, eh, igual sí, se los cortó todos no tiene, mucho no tiene. <risa> Por, precisamente lo de no se cortó un pelo y luego se puso peluca, bueno ahí ya no hay cuestiones personales no entraré pero desde luego que es una persona que no se calla y no, que no, es, es claro. verbalmente incluso es muy agresivo ¿no? Con, con las personas que él considera que no merecen su aprobación. Y yendo a los eh, presidentes de Estados Unidos, ¿de Obama la llegaste a, a ver? Sí, la de Obama era una firma bastante más positiva Eh, a mí me parece que Obama pues era mucho más moderado evidentemente que Trump y era un reflejo de su firma la verdad luego tampoco me he investigado demasiado en las escrituras de los presidentes así en general de Estados Unidos pero por ejemplo en las de presidentes españoles A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención en su momento de Felipe González, que no sé ahora cómo tendrá la firma a día de hoy, pero en su momento, cuando Felipe González estaba en la oposición, no había llegado a, a ser presidente del gobierno, tenía una firma en lo que se observaba cierta ambición, porque la, la inclinación de la firma... Eh, Y la dirección de la firma, que mira hacia arriba, hacia abajo o que sea recta, pues también nos habla de la ambición de la persona. ¿eh? Que no, la ambición no, no es una característica ni buena ni mala, depende de otros factores para que se convierta en algo positivo o negativo. Pero él tenía ese anhelo y hacía la firma, eh, pues eh, como digo, un poco inclinada hacia arriba. Eh, cuando él llega a la presidencia del gobierno, cambia esa firma y se vuelve recta la inclinación. ¿Por qué? Pues porque probablemente él había alcanzado esa, ese objetivo, esa ambición que él tenía, entonces es como que se, mo se modera y se conforma con lo que ya tiene, porque lo que tiene ya es mucho también. Uh -huh. sí. Lo esencial de la grafología, así se titula el libro... Que acaba de publicar el libro de Clara Taocés. nos dice Anaís, me gusta este tema mucho Clara Taocés, que a nosotros nos gusta Clara Taocés, como las cuentan las cosas. A, a mí es un tema que de verdad yo recomiendo, quien que tenga ocasión de, no de que sea que ve este libro, o cualquier libro que, que cojan de grafología. Que empiecen a mirar cosas propias de con su propia escritura a comparar y tal y, y van a descubrir un porque mundo el subtítulo del libro es conócete a ti mismo y a los demás a través de la escritura, es que se puede conocer mucho, se puede utilizar mucho más la, la grafología lo, los aprendizajes, los rasgos básicos se pueden saber esta persona viste de rojo, bueno, pero ¿cómo escribe? también es importante ¿no? yo creo que es importante y, y me parece que, por ejemplo para las firmas de, de las gentes que nos van a, a gobernar yo creo que debería de estudiarse este tema bien porque aparte de las elecciones que se mire la firma por si acaso no nos, nos interesa ¿no? las cartas electorales estas, bueno, que, Tiene que, que estar es menos, rubricadas suelen firmar eh, eh, la persona que se presenta al candidato ahí, ahí, ahí. y ahí es esto. muy interesante Clara entonces, muchas gracias y gracias a vosotros Chao. un placer La Rosa de los Vientos en Onda Cero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 llamada Car Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama, cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas... Las... El mundo se está convirtiendo en una ficción, en un espectáculo en el que las mentiras forman parte de los que hemos creído que es la realidad. No es cuestión que también de cazar los bulos, hay muchos, todo está lleno, forman parte del ruido. Los bulos son las luces de un espectáculo que está armando una realidad paralela. Tengo mi rincón florido, Carlos. No estoy sola, estoy conmigo. El objetivo es nuestra sumisión, que aceptemos esa realidad, es una verdad fabricada. No hay una cabeza pensante que dirija esta obra teatral. Los espectadores se convierten en actores y los actores en directores. Y de esta forma la verdad se ha convertido en un acto revolucionario. Repetimos eh, consignas, eh, repetimos aceptación y utilizamos las palabras para reforzar las creencias, pero ¿lo que creemos es real? Tenemos la voz, pero tenemos todas las piezas Armamos el puzzle con el que tenemos la realidad Las que quieren o las que nos hacen sentir en nuestra zona de confort Y se ha convertido en radical Los rebeldes son utópicos, se creen en el arco iris El mundo es gris, el objetivo es que todos coloreemos ese supuesto color gris Las diferencias ya no importan, porque lo diferente se ha convertido en una excepción. La crisis ha ahondado en la idea de que las cosas se mantengan como son, que nos den una vuelta de tuerca más. Antes nos rebelábamos contra lo falso, ahora lo aceptamos. Y encima tenemos redes sociales para expulsar insultos y para hacer de la realidad una composición de la verdad. Nuestros votos son una elección entre la peor mentira. Elegimos la mentira que nos gobierna. En eso se ha convertido la democracia. Se sonríe y se cuentan bromas ¿eh? para convencernos de que no existe otra opción. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso se ha convertido en un dogma. Porque salirse de la casilla es peligroso. El espectador no quiere desvelar el truco, quiere que la ilusión sea perfecta. Se han cumplido ahora 10 años del origen de la crisis. Los autores de la misma han ganado la batalla. El mundo de hoy es como el mundo de ayer con una diferencia. Nos hemos subido al carro del gran hermano. Y en esta búsqueda nos hemos encontrado con un libro en el cual el autor del prólogo nos dice que el gran hermano busca nuestra adhesión plena. El libro es La competencia de lo falso. Su autor es historiador del arte, profesor del Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Es autor de obras como Espectros, Fakes. No es verdad, no es mentira. Ahora nos llega este tratado espectacular. La competencia de lo falso se titula Lo ha editado Cátedra. Su autor está esta noche con nosotros. Él es Jorge Luis marco. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. ¿Cómo estáis? Es difícil saber, ahora mismo, en estos eh, tiempos, eh, que es verdad, eh, que es mentira. ¿La mentira es algo más eh, que los eh, bulos eh, que tenemos enfrente? Pues sí que es algo más, sí. De hecho, dicen los semióticos, y uno muy famoso, que es Humberto Eco, decía que el lenguaje más bien está hecho para mentir, no para decir la verdad. Así que, si sí, de alguna manera lo que hacemos con el lenguaje, en buena medida, es... Eh, ...no tanto contar lo que vemos o lo que sabemos sino más bien organizarlo de una cierta forma para que tenga sentido. Y muchas veces lo que tiene sentido tampoco es exactamente lo real, ¿no? Así que eh, sí, es, oye, no, no, es que cre no creo que vivamos una época especialmente mentirosa, sino que en todo caso quizás eh, estamos cambiando el régimen de credibilidades, ¿verdad? Eh, fíjate, leyendo tu libro, tu trabajo, se nota que la mentira ha estado presente a lo largo de la historia. Aquí no es algo propio de este tiempo, sino que en cada momento ha cogido las herramientas que tenía pero sobre todo lo que hace falta es crear eh, determinada autoridad moral en la que, en quien la transmite eh, autoridad moral que se otorga por no sé qué pero se otorga claro, eh, mira eh, yo, estoy, yo soy de los que están convencidos de que la verdad es un formato es decir de, de, y cada época un poco construye su propio formato de verdad eh, hay un señor que se llama Leopold von Ranke que es un famoso historiador alemán Y que se inventó una cosa que tendrá mucha fortuna, que es el, la nota a pie de página, ¿no? De repente los historiadores no sabían cómo intentar eh, convencer a la gente que aquello que decían era verdad y de repente un pequeño formato, que es que todo lo, lo hemos visto en los libros, ¿no? Pones un numerito en una palabra y después eso va a pie de página y te dice, lo he sacado de tal fuente. En todo caso es, una, es un constructo, es una construcción y cada sociedad y cada época pues de alguna manera muta, construye su propio, lo que los filósofos hablan, llaman su contrato de veredicción, ¿no? Cómo en realidad construimos formas de sospecha, formas de confianza determinadas y esos formatos no nos dicen si algo es verdad o mentira, sino que básicamente nos dicen si debo, cómo se construye la sinceridad. Eso para mí es muy importante porque, fíjate, tú hablabas ahora, me hacías la pregunta a través del concepto de mentira, y hay que quizás separar lo que es la mentira, que tiene una voluntad claramente de permanencia, la gente miente y no quiere que le descubran, con otra cosa un poquito más compleja, que es lo falso. Lo falso no es exactamente mentiroso, y de hecho, precisamente, el subtítulo del libro es la historia del fake, ¿no? El fake, a diferencia de la mentira, es un engaño que tiene voluntad de revelarse y por lo tanto de cortocircuitar las expectativas que utilizamos a la hora de hablar. ¿Y crees que hasta cierto punto la política eh, se ha convertido en una especie de parodia de la verdad? Lo ha sido siempre, creo yo. Uh, fíjate que lo que tiene que ver con la política hoy, con las palabras que utilizamos los términos de posverdad, etcétera, tiene que ver sobre todo con el triunfo de un modelo de pensar, y ese modelo de pensar es lo que se llama verdad utilitarista. Esto es la privatización de la verdad. Eh, fíjate que en la guerra que, digamos, se nos está imponiendo por parte de los poderes, una de las últimas realmente batallas que están, nos han declarado es ponernos a todos de acuerdo en que la verdad es arbitraria. Y ciertamente es difícil establecer lo que es la verdad, pero también sabemos todos qué es aquello que es cierto y qué no. En todo caso, yo creo que es importante que entender eso, que en este discurso utilitarista, que donde la verdad solo realmente funciona en la medida que es productiva, es decir, en la medida en que me va bien a aquello que yo busco. Y cuando todas las verdades son privadas, pues entonces naturalmente aparece pues quién es capaz de construir un mejor relato, un mejor discurso, quién es capaz de embellecerlo más o hacer un mejor diseño. Yo creo que lo que ocurre hoy es que todo esto se está exponiendo de una forma exponencial Y, digamos, todo el mundo, no solamente los poderes, sino todo el mundo construye su propio universo en relación a una verdad productiva. Es decir, a aquello que da sentido a lo que yo creo que debo tener. No lo digo porque se esté diciendo mucho en estos días, pero me voy a autoplagiar. El otro día escribí un mensaje que decía lo siguiente, del cien 100% del tiempo que tenemos, gran parte lo empleamos en burocracia, en responder, en atender crear, pensar o escribir se ha quedado para el tiempo libre ese parece ser el mundo en el que deseamos eh, estar, y una de las respuestas a mí me dejó bastante ojiplático decía así, la mayoría tenemos bastante con sobrevivir cuando se puede, analizar en lo que empleamos el tiempo es cínico e incluso clasista no sé si lo decía en serio o no, pero me da la sensación un poquito que los ciudadanos somos culpables de acomodarnos a esa realidad de que eh, no es eh, tan, eh, tan real, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver mucho con el lenguaje, tienes toda la razón. En el fondo, como te decía al principio, el lenguaje tiene que ser cómodo. Siempre pongo un ejemplo, imagínate cuando nos piden la hora, si, si quisiéramos ser exactos diríamos, ya, pero aquí o en tal sitio. Es decir, damos por sentado que las frases eh, significan de una cierta forma, ¿no? Y de hecho el lenguaje está pensado para ser muy conciso y muy cómodo. Si nos salimos de esa comodidad, el lenguaje se vuelve enormemente complejo. Y eso naturalmente facilita, pues eso que de alguna manera construyamos una serie de ficciones a nuestro alrededor... Estoy seguro que lo que piensan tus amigos de ti, eh, todos tienen razón, pero en realidad cuando nos juntamos todos los trozos vemos que hay una disparidad muy grande. Básicamente yo creo que lo que ocurre hoy es eso, es la necesidad que tenemos de inventarnos una determinada biografía, que no tiene que ser falsa obligatoriamente, lo que ocurre es que la construimos en relación a un interés concreto, ¿no? Y bueno, cuando sumamos todos los intereses vemos que no todos los objetivos son los mismos, ¿no? Y cuando, y quién gestiona esa diversidad, esa es la lucha en la que estamos hoy, lucha en el sentido... Bueno, iba a decir figurado, pero también muy real, ¿no? Porque finalmente hoy en día estamos en una sociedad en donde lo que está triunfando es la desconfianza constante, ¿no? Que no me parece mal tampoco, porque de alguna manera la desconfianza quizás nos, nos previene de las mentiras. Bueno, es una forma de luchar contra la mentira, ¿no? El pensamiento claro. crítico, la desconfianza es eso, pero la desconfianza no tiene que ser el negacionismo, sino eh, analizar las cosas. Efectivamente, y por eso creo que el fake, el fake este, este, este, este engaño urdido, artificial, que muchos artistas, muchos literatos, etcétera eh, están construyendo, es decir, cómo me infiltro en un contexto determinado, me hago pasar, soy un impostor, me hago pasar por quien no soy, y entonces coloco una pequeña bomba de relojería que, a diferencia de la mentira, que como decía, tiene voluntad de permanencia, y de repente explota, ¿no? Todos conocemos mil y un casos, por ejemplo, las famosas llamadas telefónicas falsas que se les hacen a los políticos, y les haces digamos, decir una serie de cosas que, eh, de repente, pues eso, revela cuál es su universo, su trama de engaños y de mentiras, que en realidad se revela precisamente gracias a un engaño. Así que creo que, en realidad, y esas son unas cuestiones que quería transmitir en el libro, digamos, la falsedad, pensada desde un punto de vista crítico, creo que puede revelar las costuras de un sistema de credibilidades que, en realidad, tiene bastante los pies de, de barro, ¿no? En eh, tu libro, lo, una de las primeras citas, a me ha llegado al alma porque yo creo que es una frase muy importante. Es una frase de un icono de la literatura, George Orwell, que decía, decir la verdad eh, en tiempos eh, de engaño universal es un acto revolucionario. Parece que se ha convertido en eso. Efectivamente. Mira, hay una filósofa que se llama Ana Arendt, que seguro que, que conoces, Que decía que realmente una democracia saludable una república saludable es cuando, bueno, los hechos factuales, las cosas tal y como han pasado pues tienen su tienen, están allí y después tenemos lo que son hechos interpretativos, es decir estaremos todos de acuerdo, una democracia sana en la medida en que estamos todos de acuerdo en describir las cosas que han pasado de una cierta manera y después pues cada uno tiene su interpretación lo que ocurre precisamente es que cuando triunfa el hecho de que cuando se describen las cosas realmente como no han pasado se nos rompa la posibilidad de hacer una interpretación realmente sana y eso es lo que está pasando eso es lo que Orwell de alguna manera ponía encima de la mesa, ¿no? Cuando la mentira de los hechos factuales, cuando realmente se nos niega la posibilidad de acceder a la realidad tal y como pasó, ya sin interpretarla, que eso viene después, realmente se falsifica ya todo el proceso, toda la base misma de lo que es una, una, una república, ¿no? La república en el sentido público, ¿no?, de, de una discusión común y pública de las cosas. Hemos pasado de la meritocracia a la mentirocracia. No hemos ganado nada, ¿eh? <risa> hemos ganado mucho, ¿no? No creo por eso que estemos peor que nunca. Es decir, eh, yo creo que son, eh, van cambiando las formas, ¿no?, Insisto en esta palabra de veredicción, que es un término que Foucault, Michel Foucault, el filósofo francés, puso encima de la mesa en los años setenta y realmente es muy útil para entenderlo. Él decía que la veredicción es el sistema, los dispositivos que nos hemos dotado todos para saber si alguien es franco, para saber si alguien es sincero. ...aparte de que tenga... ...de que diga verdad o no... ...que eso en realidad ahora no entraremos... ¿no? ...y lo que ha pasado es que realmente por ejemplo... Mira, voy, ...te voy a poner un ejemplo muy fácil... ...en el libro que Michael Wolf ha dedicado al presidente Trump... de los Estados Unidos... ...dice una frase muy significativa... Dice, después de tener muchas entrevistas con él, etcétera doy por sentado que cuando está diciendo estas barbaridades que dice, las dice sinceramente. Y eso es lo que la gente busca. Es decir, se ha construido un modelo de comunicación a través, por ejemplo, de las redes sociales, etcétera que lo que se subraya es esa sinceridad, esa franqueza. El hecho de decir las cosas se bote pronto, sin pensarlas, y eso mucha gente, en un mundo cada vez más manipulado por los medios y por lenguajes técnicos muy complejos, lo que precisamente le, le da un valor, le da el valor de lo sincero. ...ya sin pensar si es verdad o no lo que dice... ...yo creo que esa mutación es esencial para comprender... ...porque hoy estamos en donde estamos quizás no estemos mucho peor de donde estábamos antes. Antes estábamos en la mentira maquiavélica y ahora estamos en otro tipo de mentiras, ¿no? hemos aprendido mucho sobre la mentira, sobre la verdad, leyendo este libro que recomendamos profundísimamente a todos nuestros oyentes, La Competencia de lo Falso, subtitulado Una Historia del Fake, La Competencia de lo Falso, y su autor está esta noche con nosotros. Ha estado aquí, en La Rosa los Vientos, en La carabe Jorge Luis Marzo. Muchas gracias. A vosotros Nos hemos convertido en usuarios Solo somos esos Productos que se compran y se venden Y si hablamos, a correr No vaya a ser que seamos los malos Como dice Jorge Luis en marzo en su libro Tenemos que ser usuarios entrenados Para analizar y descubrir A través del experimento Porque engañar se ha convertido En un medio de producción Mientras tanto, nosotros eh, que éramos espectadores eh, Nos hemos convertido en garantes eh, de esa realidad Sobre la que no hemos escrito nada Pero en nuestro sofá, frente al televisor La vemos como la mejor realidad La verdad se ha convertido en mentira La mentira se ha convertido en el sujeto Quieren que sepamos eh, que es falso el predicado Pero el sujeto y el verbo, que no lo toquen Es mentira, y que... En onda cero la rosa de los vientos Eureka Vercine es bueno o es malo No sé si hay subvenciones pero sí subvenciona la salud vercine. Y la ciencia lo ha demostrado Hoy lo va a contar aquí En Ureca Amado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien Oye, ¿tú qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Sí Pues, eh... ¿Me puedes decir más de una cosa, eh ¿Me Puedes decir más de una Ah, iba a decir el ataúd <risa> Joder, hombre, no, hombre, ¿para qué? Que te tiran al mar, total, ya Pues, eh, es que, ¿y quién me va a tirar al mar? si está desierta la isla. Wilson, el balón de reglamento. <risa> claro. Oye, me puedo llevar eh, la serie Lost, ¿no? Oye, pues mira, claro. eh, qué guay. Sí, sí, sería como muy, muy inspiradora, ¿no? Ahí en mitad de la isla verlos. Pues mira, yo me llevo ya, Que fueron me llevaría... una isla desierta y además eh, me podría entretener intentando interpretar cuál fue el final. Bueno sí, un rompecabezas importante. Claro. Yo pienso que al organista ya se les fue la pinza, o se rodearon sí, sí, sí. tanto que al final dijeron aquí ya no hay forma de salir, sí. que es lo que suele pasar, ¿no? Que al final le toman un poco el pelo al, al, al despertado. Yo me llevaría al Kindle para poder leer, porque así pues no me tengo que llevar todos los libros en la baleta, un bikini, porque si estoy en una isla desierta, <ríe> me quedo que bañar, claro, ¿no? Y, y eso, un, un, Wilson ahí para hablarle ahí al balón de reglamento, como en la película náufrago, ¿no? Ahí para contarle mis pájaras mentales no sé, el, cosas, ¿eh? la caña de pescar, el bronceador, ¿no? Y mi suscripción a Filmin, hombre, mi suscripción a Filming, que es mi plataforma de películas y sería esa demanda favorita. Algunos son de Netflix, otros de HBO, de Movistar, de Amazon Prime. Yo, como me gusta el cine independiente, me gusta Filming. Lo he probado todo y me quedo con Filmin. Eh, tú, la verdad, Bruno, que... ...tú tienes un poco cara de film también, ¿no? Bueno, eh, yo no estoy suscrito a nada, ¿eh? eh pero plataformas, es eh, decir, hay muchas eh, formas eh, de ver cine y se está imponiendo otra... Eh, ...pero el cine independiente, eh, bueno, eh, la demostración es que está triunfando... ...y se está rompiendo esa separación, eso yo creo que es bueno... ...entre el cine independiente y el cine comercial... ...que el cine independiente puede ser comercial... ...y el cine comercial no siempre es independiente... ...yo qué sé... ...ya, yeah. bueno, a mí, a mí me alegra eso... ...porque, bueno, ya sabes que yo soy... ...no sé si soy de películas rarunas... ...pero <ríe> me gusta Filmin por eso... porque ¿qué quieres claro. ver las películas de... ...Festival de Sitges, Filmin... Fest ...Festival de Cannes, Filmin... ...Los Goya, esta noche es... ...noche caliente de Goya, Filmin... ...El My French Film Festival, Filmin... ¿no? ...Festival de Málaga, Filmin... ...y por cierto... Eh, no sé si viste la película Mi querida Confradía Del Festival de, de Málaga el año pasado Que era súper divertida Muy divertida, hasta noche parezco El callejón del Escribano mm -hmm. <ríe> Bencino también fue muy guapa Pero es que fue además durante el pasado Festival de cine de Málaga Cuando la doctora Belén Guerrero eh, Psicóloga del Hospital Vitas Del Parque San Antonio Elaboró un interesantísimo listado eh, Pues eso, citando Los principales beneficios que el cine tiene para la salud, que es de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? sobre todo para nuestra salud mental. Y, y, bueno, me gustó mucho esta lista, que además salió publicada en el periódico La Razón, porque yo creo que, que se aplica tanto a cine como a libros, y eso me encanta, ¿no? Claro, Lo eh, primero, claro, claro. porque está muy relacionado, sí, es el mundo de la ficción, aunque esa ficción se basa en hechos eh, reales, eh, pero tanto los libros como las películas eh, nos invitan un poco a soñar, a imaginar... Claro, grandes películas son siempre grandes adaptaciones de libros, yo lo tengo mm. siempre clarísimo pero bueno, que además el libro yo creo que te da una experiencia añadida, pero bueno vamos a hablar de cine esta noche, que es la noche de los Goyas y es lo que tenemos que hacer, hablar de cine Punto número uno nos relaja, ¿por qué? Pues porque, bueno, eh, desconectas del día a día del trabajo, te metes en otro mundo ¿no? estás ahí concentrado en eso y eso hace que disminuyan los niveles de ansiedad, ¿no? Una peli para relajarse, pues ya dice que Memorias de África. Yo recomiendo más para eso a cine japonés, ¿no? Que es muy, como muy estético, muy visual, muy paciente, ¿no? Spider-Linies es una de mis películas favoritas, una pastelería en Tokio también, la vi hace poco, y uno de los clásicos, pues Cuentos de Tokio, que es un clásico precioso también. Punto número dos. Aumenta y agita nuestra creatividad, ¿no? Y ella cita como ejemplo la película Matrix, que yo, de Matrix, no soy muy de Matrix, ¿no? Pero dice que las películas de ciencia ficción, sobre todo las de ciencia ficción, bueno, nos presentan a veces también mundos distópicos, rompen nuestros esquemas mentales, nos abren nuevas ideas, ¿no? Y no sé, yo ya te digo que yo preferiría recomendar aquí antes que Matrix Laura Fría, una película española mm. buenísima, que yo creo que no le va a dejar indiferente A nadie. La hora fría. Peliculón. Punto número tres. Nos motiva. Dice, dice que nos motiva. Nos motiva porque dice que, bueno, aquí se refiere a este tipo de películas en las que los personajes, tú ves al protagonista ahí enfrentándose a sus miedos, afrontando los problemas, ¿no? Que parece que, que, que bueno tendemos un poco a identificarnos con ellos, nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida, nos inspiran, nos motivan, ¿no? Y en algunos casos, pues oye, de verdad nos ayudan a, a enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? Y ella recomendaba en busca de la felicidad, y yo la verdad que no sé si voy a caer en el topicazo, pero es que lo que había en se llevó, oye, o sea, esa es carne tojara, o sea. Y esa no yo, la ha visto nadie, ¿eh? No, ahí está nadie, pero esa escarpe ojalá. Oh, Otra cosa es de un tirón, a... ¿eh? Eso. No, no, sí. Pues, pues yo me la trago, ¿eh? O sea, cuando matan al soldado están ahí arrastrando el cadáver y ella me daña y, y, y dice Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿No? O sea, pero ¿qué he hecho? Acabo de matar a un hombre. Sí. Es como, jolín, macho, que le he disparado a una persona, que he matado a aquí a una persona. Y, y es como, bueno, bueno, bueno, pero ya lo pensaré mañana, ¿no? Ahora no tengo tiempo para pensar en esto, o sea, ya lo pensaré mañana, o sea, pero qué forma más buena de decir, no, se acabaron las historias, ¿no? O cuando Red la abandona, ¿no? Que se va, que definitivamente el tío ya dice, ahí te quedas, ¿no? Y ella está intentando ahí que se quede, que se quede, que no se vaya y tal, y, y, y dice, ay, Dios mío, que se está yendo, que se va, tengo que hacer algo para que vuelva y, y, y, pero ahora ahora ahora no puedo ¿no? es como, ya lo pensaré mañana haré que vuelva, pero ya lo pensaré mañana mañana será otro día ¿no? yo creo que es una mujer fuerte positiva, que siempre se sobrepone a todo, que ha pasado guerra, miserias pérdidas, si te das cuenta Escarlata O'Hara lo pierde todo pierde su hija, pierde su padre, pierde las tierras lo pierde todo y, y logra sobreponerse diciendo eso de nunca volveré a pasar hambre Eh, exacto, se aferra a eso, a sí, la sí, Tierra, ¿no? Es claro. un ejemplo de, de superación para mí. Y bueno, Belén Guerrero dice también que, que el cine las películas nos ayudan a buscar y encontrar soluciones, ¿no? Y bueno, ya dice que cuando vemos la forma en la que los personajes solucionan y resuelven sus problemas, podemos aprender a solucionar los nuestros, ¿no? Como, Como tener un momento de esos como el nombre de nuestro programa, ¿no? Un momento eureka, que digas... Mm -hmm. ajá, ajá. Pues, ¿cuántas personas han tenido una gran idea de negocio viendo una película? O, o, o, o han visto un poco, o se han sentido expirados, o han resuelto un problema de, de esa manera, ¿no? Y ella pone, de ejemplo, eh, esta casa es una ruina. Luego dice también que tiene una función catártica, esto es obvio, ya lo decía Aristóteles también, o el tema de teatro y todo eso... Porque podemos descargar nuestras pasiones a través de la tragedia ¿no? y, y, y ver lo que sienten los personajes. Incluso traer al recuerdo algún momento de nuestro pasado, explorar ese nivel de sentimiento y emoción, sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. ¿no? ¿Película que ella recomienda? Yo soy Sam. No sé si te acuerdas de esa película con Michelle Pfeiffer, sí. que habla de un, eh, un padre con discapacidad mental y como pues es la su lucha por querer, pues eso, cuidar de su hija y que le dejen cuidar de su hija. Una película preciosa, me gusta mucho. Y um, esta me gusta también, el punto número 6 de esta psicóloga. Dice que, que el cine nos hace pensar en nuestra sociedad. Pues una película como La Ola, por ejemplo, ¿no? que narra un experimento sociológico real, puede hacernos pensar y mucho sobre lo manipulables que somos, lo fácil que es Dejarse seducir por el brillo del poder y la autoridad, ¿no? Lo sencillo que, que es denigrar al otro, lo fácil que es pisar esa perversa línea de la maldad lo más escalofriante de todo, ¿no? Lo rápido que nos acostumbramos a hacerlo sin llegar a plantearnos siquiera si estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué hace más? ¿Qué, qué, qué más hace el cine en nosotros, no? Pues nos, enfren nos enfrenta a nuestros miedos, dice Belén Guerrero, ¿no? Ella pone como ejemplo la película Los Otros. Una película acá también O sea, oye, y ya lo dijimos una vez en el programa Que bueno eh, También, que nos gusta pasar miedo ¿Sabes? Sí, o sea, un sí, miedo sí. controlado Eso sí, pero por eso nos gustan las pelis de terror Y aunque parezca que no Pues nos ayudan a soltar tensiones Pero es que además, pues, dice Belén Guerrero Que nos pueden ayudar a enfrentarnos A nuestros miedos e incluso enfrentar Miedos y traumas del pasado mediante esa catarsis. Ya recomendaba a vosotros, ya lo hemos dicho. Yo recomiendo una película que se titula Maleficio, una película del año 2006, con Donald Sutherland y Sisi SpaceX A ver qué os parece, ya me diréis, si os hacéis mucha caquita o qué. <risa> <risa> es muy buena. Yo y bueno creo que las películas eh, de terror triunfan en parte también, eh, porque se sabe que no es eh, la vida, que está ahí, que está en la pantalla. Claro, eh, el miedo controlado. Y, claro, Y ya sirven para, para, para descargar tensiones al final y soltar tensiones, o sea que dentro de lo que es la agitación al final acabas relajado. Y otro punto muy importante, de este ya tiene que ver con, con eso, con la mejora de nuestras relaciones sociales, lo que viene siendo pues, bueno, con lo que yo llamo el ladies night, ¿no? la noche de las chicas, que es una cosa que hacemos... Pues eh, yo hago con las amigas siempre que podemos, en plan peli, vino y tapitas, de queso y tapé, y bueno, pues eh, antes de ver la peli, ¿qué haces? Pues te pones al día, sueltas lo que te ha pasado, ¿no? Especialmente pues si llevamos tiempos sin vernos. Y mm, bueno... Al fin y al cabo, pues eso lo que hace es fomentar las relaciones sociales, ¿no? Y dependiendo de lo estresante que haya sido la semana, pues cae una botella de vino <ríe> o caen dos. Tú ya sabes que yo no bebo, Bruno, créeme. Y um, a mí lo que más me gusta es emborrachar al de al lado. <ríe> Pero bueno, eh, una vez que te has puesto al día y has mojado el garnate, ¿qué haces? Pues pones la película, comentas tal, y eso es socializar, y eso es pasarlo bien. Quedar a ver una peli, ¿no? Y, y, y lo vas comentando, y bueno, en fin... Siempre y cuando pues, no te hayas tomado dos botellas de vino antes de verla, como nos pasó a nosotras en verano del 93, que era una película buenísima. Pero bueno, pues imagínate, después de tanto vino, pues estamos ya que era como vamos a quedar otro día y la volvemos a ver. Y, y bueno, hay otro punto importante, que es que pueden mejorar nuestros conocimientos de historia ver películas. Que a veces yo creo que sí, coincido con Belén Guerrero, y a veces yo creo que no. Porque hay veces que las películas no hacen un retrato fiel o, o, o aportan más mentiras de que, que, que verdades, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están grandes películas como La lista de Shinder, por ejemplo, ¿no? Ni, lo que no me gustó a mí de Hotel Ruanda, que es otro pedazo de película, es que no se explica, no se explica cómo llegaron a eso, ¿no? Eh, nada más empezar la película ya prácticamente te encuentras allá en los Hutus y los Tutsis... Eh, Peleados, vamos, eh, sin con, saber con por esa masac, no. claro, mm. sin saber por qué, ¿no? Y, y pues eso sí que luché a, fa a faltar, ¿no? Pero vamos, que mm, sí que es un punto importante. A mí me encantan las películas de trasfondo social, es sí que podría pasarme el día recomendando, ¿no? Pues La Hora Cero, Mis hijos, Hermano, El Colombian Dream, Operaciones, y, y, y creo que, que te hacen reflexionar muchísimo también sobre muchísimos aspectos del mundo y de nuestra sociedad, ¿no? <risa> Y bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy y siempre, por favor, decir recordar porque yo a veces mm, recomiendo películas o digo lo que me han parecido en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, Y siempre hay alguien que deja un enlace eh, pirata para ir a ver la película. Y pues yo los acabo borrando o le acabo pidiendo amablemente a la persona que, que lo borre. Claro. Por favor... Eh, mm, Y datine, eh, suscribiros a la plataforma que queráis, comprar, alquilar la película por internet, que se pueden alquilar, si es que se pueden alquilar, por tres euros y algo, si es que no, ¿sabes? Pero pero apoyar el arte, apoyar la cultura, apoyar la industria. Oye, Mado, ¿cuál es eh, tu película favorita para pensar, eh, para todos estos eh, beneficios que nos has contado? Eh, son muchos eh, beneficios científicos eh, de ver cine, pero la película preferida de Mado, o una de las preferidas, ¿cuál es? Ay, es que por películas bueno, no me si puedo decir. ¿eh? Por películas no me puedo decidir. No, yo so, so, soy totalmente incapaz, porque tengo 1.500 películas cada una para cada momento. Pero si me preguntas una serie, Bruno, tú ya sabes cuál es mi serie favorita. ¿Cuál? Dilo. Doctor en Alaska. Ah, claro. Es la serie ever, o sea, la serie de todos los tiempos, la serie que lo tiene todo, una serie, para mí, terapéutica. Mira, ¿ves? Esa sí que para mí es muy terapéutica, es decir, tengo una noche de insomnio, preocupación, no sé qué, me, me salgo, me pongo doctor en Alaska y se me pasa todo, oye. Qué, qué fantástica era esa, esa serie basada en la vida de una serie de personas en Sicily, está en Estado, Washington, ahí cerquita de Alaska, eh, no era Alaska, pero era un doctor en Alaska, y tiene mucho que ver con el mundo de la radio, ¿eh? Pues sí, porque estaba ahí ese personaje, Chris Stevens, ¿no? que, que era como el, el, el líder de las ondas y el que era medio poeta al micrófono y tenía esas reflexiones también, ¿no? siempre a cualquier hora o a veces hasta en horas intempestivas. Y, y la verdad es que todos los personajes de es así, a mí me enamoran. Y que todos los millennials, eh, millennials eh, lo vean, eh, porque eh, si no lo han visto, lo que se han perdido no ya lo ves. saben ¿eh? ya, ves, ya ves Mado Martínez en URECA los beneficios científicos de ver películas de ver cine gracias Mado un abrazo grande La rosa de los vientos en onda cero juicio a la historia en ocasiones decimos este es un animal de político. Es metafórico, nos referimos a una persona que tiene una cierta capacidad para la política. Hoy le vamos a quitar la metáfora, porque vamos a hablar de animales a políticos o de políticos que eran animales y va a ser aquí en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoy profesora historiadora, muy buenas, ¿qué tal? Buenas eh, noches, Carpe Diem con lo bonita que es la fauna, ¿verdad? Yo eh, tengo que pedir perdón porque no voy a insultar a nadie o sea que cuando yo diga este un perro, este es un gato, este es un rinoceronte que no se quieran que me estoy metiendo con nadie de ningún partido político por favor y que y no miro a nadie o sea ni a Bruno ni a Silvia ni a José Luis no miro a nadie pero ya empezaron los romanos también en esta ...pero en esta ocasión no nos vamos a tiempos todavía sí no no bueno ya de la monestoria no tengo ninguno pero tengo constancia que el emperador Calígula nombró a su caballo incitatus Senador de Roma Claro O sea, vosotros os imagináis ahora mismo Sin mirar en ningún sitio Que me perdone Dios En el Congreso Que no vas a hablar de, de Jesús Gil y su caballo Que también <risas> se puede hablar eh, Que lo ponía de todo ¿También? Sí, sí, bueno o Qué divertido Y le llevaba al ayuntamiento de Marbella al caballo Como eh, Cali el Bueno, el caballo llevaba a Jesús Gil ¡Ja, <risas> Pero le nombró algo, ¿Eh? le nombró concejal de circulación. A Imperioso, se llamaba Imperioso el Pasa caballo. Bonito. Sí, sí, sí. Eso no me lo sabía yo, ves, siempre se aprende una cosa más. ¿A qué está Imperioso? Decía y salía en la foto Jesús Gil y el caballo Imperioso. Me encanta. Sí. Bueno, pues yo tengo noticias de que un gorrino, con perdón, Pigasus se llamaba, Pesaba 66 kilos, fue el candidato oficial en 1968, años de la gloriosa revolución que en aquellos tiempos del cuplé, del <risa> Partido Internacional de la Juventud de la Convención Democrática de Chicago. ¿Y ganó o no? Pues eh, se presentó a Los animales Nixon. les va bien, ¿eh? Pues yo no sé si le eligieron o se lo comieron. <risa> pero se no, no hubiera hubo... sido Nixon. mejor que hubiera ganado él y no Nexon. No hubo bueno, matanza, no, lo... ¿no? Pues no lo sé, pero dice que el 23 de agosto la poli detuvo al gorrino y a sus promotores. ¿Para <risa> que se lo comieron. <risa> <Sí. risa> Joder. Bueno, pero tengo noticias. Fijaros, tengo un, una chuleta hoy que no me cabe en la mesa porque tengo. ...los monos de Gibraltar, los cuervos de la Torre de Londres... ...y luego cuatro cabras, dos gatos, una mula... Eh, ...tres perros, un caballo, un gorrino con perdón y un rinoceronte... ...todos políticos y además que se presentaron... ...bueno, los presentaron sus, eh, sus, dueños, su, sus dueños, sus dueños los presentaron... ...e incluso os puedo contar, por ejemplo, en noviembre de 2014... Una perrita chihuahua llamada Frida fue alcaldesa, <coughs> alcaldesa por un día en la ciudad de San Francisco. Uh -huh. El poder le fue entregado por el hasta entonces alcalde en el cargo, Ed Lee, y el dueño de la chihuahua, que se llamaba Deanne Dean Clark, ganó una subasta durante una gala benéfica destinada a recaudar fondos para una asociación de animales. O sea, que dejaron gobernar como alcaldesa por un día a una a chihuahua, no en plan de perdón, sino que fue para una causa, eh, digamos, benéfica. Para recaudar fondos, sí. vamos. Pero, por ejemplo, en 1997. Estuvo una gata, fue la 15 alcaldesa en Taquita, en Alaska. Los habitantes de esta ciudad, cansados de los políticos y no mira a nadie, decidieron votar a esta gata que tenía tres meses y la conservaron de alcaldesa honorífica, porque dijeron, estamos hasta el tururú de los políticos, y la, la gatita de tres meses, mirar qué mona, le hicieron alcaldesa. ¿Y estuvo durante cuánto tiempo de, pues estuvo, de honorífica? Estuvo, eh, la conservaron en este cargo honorífico, pues no tengo cuánto. por pues su caso tiempo y ya está. Pues sí, porque... Una legislación... Sí, pues el, tengo también que un Border Collie, que se llamaba Lucy Lou... Que no era es, nada Borde. De, de, sí, además es divertidísimo, dice que fue descendiente de una dinastía de perros alcaldes. Anda. Y en 1998, la ciudad de Kentucky, llamada Rabbit House, escogió como alcalde un perro llamado Goofy. Le siguió Junior y, más tarde, Lucy Loy en 2008. ¿Qué pasa? Que empezó como una broma del fundador de una iglesia, que encontró divertida la idea de presentar a un perro en un simulacro de elecciones, pero consiguió fondos eh, para su parroquia y a un, a un dólar el voto consiguió 8.009 eh, dólares y que así continúan, es decir, que siguieron recaudando eh, dinero con los perros alcaldes de una dinastía Onda o sea que se puede estar sin alcaldes y desde y también hay dinastías en el mundo de los animales ¿eh? y eh, animales políticos, políticos animales hay políticos que, <risa> que pertenecen hay dinastías, hay políticos hay personas sí, los y bus, políticos también animales claro, pero lo más divertido es que por ejemplo en la ciudad fronteriza de Lajitas en Texas desde 1986 han sido elegidos alcaldes tres cabras La guarda la y la C La Clay Henry One Un la, poco cabras entre esas sí son, ¿eh? La, la, voy a pronunciarlo en medio americano. Clay Henry One, he, Clay Henry tú y Clay Henry C. <risa> ha quedado ah, muy pero, americano en oh, inglés. Oh, ah, me me falta el chicle. <risa> pero, pero, cuál era? Pero, espera, pero espera, Tran está contento con lo que lo has dicho. Tú sabes cómo es... Eh, la afición del Clay Henry, Henry One y Tui y el three ¿Dar en el culete? No, beber viar ¿Beber? Beer. Y cervecita. y ja, y ja, ja, ja. Y ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, agua ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ¿What? Ah, Luego decía, ahora. Digo, pues, what? Digo, deme agua, deme agua porque usted como mínimo debe ser de México. No, yo speak Spanish. Es yes, madam. Digo, hola, posteme pues usted tortitas que estoy harto. Exacto. En Estados Unidos se puede hablar, que te entiendan y hablar en cualquier idioma no, pues a mí no me entiende no me entiende. El audio que no me entendía muy bien eran las boas que llevaban por la, bueno, por la, la quinta la... avenida, <risa> el día de la hispanidad, sí. todo el mundo diciendo ¡Viva, viva la hispanidad! ¡Viva la hispanidad! viva la quinta avenida, ¿eh? Sí, y yo, ¡Viva mí. España! ¡Viva España! Me miraban como si estuviera loca, no sabían dónde estaba España. Y digo, pues, Uy, es que no sabe. Y alguno piensa que está en Texas, que has mencionado, un poquito debajo, abajo. Sí, un poquillo para abajo. Sí, sí. Pero ya os digo, sigo, sigo, que sigo, pues vamos Venga. a ver. A ver, a mí yo Quiero el del rinoceronte, a ver, a ver dónde. el rinoceronte, a ver si lo encuentro. Vaya. Porque es que tengo tantos, tantos, tengo Pues es grande perros, para encontrarle, es grande. Pues sí, el título, ah, bueno, hay una cosa que es curiosísima, que en Inglaterra hay una mascota oficial que es un gato que recibe el nombre de chef Mauser, ratonero jefe, y tiene un presupuesto oficial de 100 libras al año. Ostras. Y el título apareció en el siglo XVII con Enrique VIII. El actual vive en Downing Street. O sea, por eso tiene esa cara la señora esta, la de la, la, la, la, la, la Nunca May. sé cómo se llama. Yo me quedé en la, la, Tere, la. la Tere May. <risas> tengo con los emperadores romanos que tampoco me lo sé. Y el más longevo fue Wilberforce, que vivió 18 años y murió don, no, durante el mandato. De la que sí me acuerdo, que es Margaret Thatcher. Ah. Y voy a ver si encuentro el rinoceronte. Margaret Thatcher, eh, era un poco perro, ¿no? ¿Quién, el, gato, el gato era perro. <risa> <risa> un poco o el punto pe. inglés. ¿Quién Pero, la tache sí. Pobrecilla. Oh, bueno, os voy a contar... Bueno, pobrecilla, toda la gente que, que, que ha pasado hambre, consecuencia de sus políticas. ¿Puedo, nada, ¿puedo nada? decir un taco? Ahora que no me sí, oye claro. nadie. Bueno, pues... Y cuando tenga todo el mundo, que es... No, no, os lo voy a decir, y además en correcto Spanish, porque es que resulta <risa> que, ¿sabéis lo que dicen en Irlanda de, cómo se llame, Salamé? La Teresa May. Sí, que dice que tiene veribus cojones. Ah, sí, sí, sí. Y me hizo una gracia porque, o sea, lo pronuncian, bueno, a ver cómo no dice cojones. Cojones co co co co co co co co de acero. Sí, sí, pero dicen cojones, lo dicen en español, con lo cual me hizo mucha gracia. Pues Mira yo no que, sé cómo se dice cojones en inglés, era Balls <risa> Balls, <risa> pelota Balls <risa> <No. risa> <risa> Jolín, ese, eh, eh, Cosa que el machismo No es solamente de España, es de todos los países eh, Porque es una denominación un poquito machista ¿Qué cosa? Eh. ¿El balls? Eh, decir, eh... Lo de los cojones Exacto Se lo ha dicho Una compañera política de Escocia Se lo ha dicho a Teresa May ¿A quién? que tiene la, la escocesa, cojones, que eso la no es Se lo ha dicho a la primer ministro británica. Bueno, como ya vamos a hablar de eso y no es este programa en el que voy a hablar de eso, luego os cuento lo que pasa con los órganos sexuales y el machismo. Vale. Pero he encontrado al rinoceronte. Venga, Venga. se llamaba Cacareco. Cacareco. Sí y obtuvo 100.000 votos en Brasil como candidato a la elección al Consejo Municipal en São Paulo. Toma ya. Fíjate, rinocerontes se mueven tan poquito y la mentalidad la tienen. Es un grande ser, pero mentalidad cortita, ¿pertenecía al partido bolsarano? ¿Quién? El, el rinoceronte. ¿El cacareco este? Sí, o bueno, no a Vox, igual. Yo no nombremos no nombremos porque además tengo en la región neozelandesa de guagamomola muy bien, muy bien en neozelandés no sé cómo se diga esto lo tienes que hacer con vibrator guagamomola la cabra Billy Gamboi llegó a la presidencia de la región después de una gran disputa, es decir, que se debieron pegar los guan con los tú y dijeron, pues a la cabra y ponemos a la Billy Gamboy <ríe> vale. todos están contentos no, no, yo no os digo nada, además está clarísimo que tenemos tanto partido político, tanto follón se ponen, no se ponen de acuerdo nadie que al final vamos a elegir Pues eso, ¿a alguien se le ocurre llevar al chigo agua al Congreso y, y no sale senador. Un chigo agua, una cabra y un gorrino no, porque el gorrino no lo comemos que está muy bueno. Del gorrino hasta los andares Y empezaron los romanos, eh, pero esa tradición sigue existiendo. Eh, no es historia en el sentido de que se ha pasado, sino que se sigue escribiendo porque has mencionado algunas fechas relativamente recientes. Hombre, yo os puedo decir que además como ya tengo tantísima información, dije los voy a contar y tengo cuatro cabras. Dos gatos, una mula, tres perros, un caballo, un gorrino con perdón y un rinoceronte. Es decir, que todos estos que están constatados y bien constatados son personajes que están ejerciendo cargos públicos y además elegidos. Y fijaros que para botar al rinoceronte, bueno, a mí me gusta más un perro que un rinoceronte, sobre todo lo encuentro menos peligroso, ¿no? Para ver cómo metes tú un rinoceronte en un, en un consistorio de estos. faltan los cuervos? ¿Los cuervos de Inglaterra? Sí, pero los cuervos es que no los he contado y los monos de Gibraltar tampoco. Ah, vale. Pues ya sabéis que la leyenda es que en el momento en que se acaben los cuervos de la Torre de Londres o los monos de Gibraltar se saca, acababa el imperio británico con lo cual tampoco doy ideas porque me veo <risa> con la ametralladora <risa> a la gente que quiera voy a recuperar Gibraltar y me hacen un exterminio de monos y no puede ser, pobrecitos es verdad, es verdad. que son una moneda pero lo de Nunca la Torre de dicho. Londres es, es curiosísimo sobre todo lo que me hace llegar a, a la reflexión seria es que Los políticos nos hartan una, dos o tres veces, porque hay que ver, eh, y lo digo con conocimiento de causa, la que se está montando en, en el Reino Unido con el Brexit, que me decía hace poco mi niño que vive allí y el pobre es british que le vamos a hacer, pues que ha bajado la libra el 20%, ¿eh? Ah, amigo. Sí, sí, o sea, están cargándose la economía británica, que iba eh, bastante bien, uh -huh. y luego... Eh, ahora mismo están la gente diciendo, nos han engañado los políticos, y me parece que es una barbaridad, yo estoy cruzando los dedos para que no no salga el Brexit, a mí no me hace ninguna gracia, ya ha salido, ¿eh? que no, que no, o que sí, que sí ya ha salido, ya ha salido o sea, ahora es eh, todo un formalismo pero salir ya ha salido, el Brexit sí, o sea, ya, sí, pues sí. yo soy profundamente... Inglaterra que nunca he estado en Europa, eh, porque tú lo has dicho utilizar la libra, no tienen unión monetaria, no tienen el euro, con lo cual no están en Europa claro. y, y están en una isla y perdidos. Y... La verdad es que eran unos privilegiados económicamente, pero bueno, sí. han, políticamente han utilizado esto y, y ahora, pues claro, las consecuencias para unos eran buenas y para otros eran malas. Yo ya os digo que la economía va un poquillo mal y lo sé por por esto, ¿no? Que decía mi hijo Jolín, nos ha bajado la libra eh, un 20%. En, en el tiempo que llevaba A mí lo que me llamó la atención muchísimo En la Torre de Londres Fue que los cuervos son enormes sí. Enormes No sí. me imaginaba yo que fueran tan, tan grandes Claro, se conoce que los cuidan Para que dure el Imperio Británico <risa> Claro eh, Si no, les están dando mequitas todo el día Diciendo arrea allá <risa> <risa> les dan bien de comer <risa> Entre los cuervos y los, los fantasmas A mí me encanta la Torre de Londres La de Ana... Antaguo Ana María Vázquez, profesora e historiadora hoy hemos conocido gracias a ella como algunos animales eh, sin metáfora, unos animales llegaron a ser elegidos y fueron eh, políticos, eh, de hecho comenzó el imperio romano a cerro y sigue esa tradición en la actualidad Ana, Pues sí, porque mucho. no tengo no tengo nadie antes de Roma lo buscaré, a ver si hay alguien por ahí que haya sido con un cargo político, un animal seguramente, Oscar pues Pedién Muchas gracias. Y ala, no votéis al rinoceronte que no los cava aquí. No, vamos a votar al perro. Ima, imagínate las cagarrutas del rinoceronte. Oye, ¿te imaginas a tu perrita, Silvia? Ya de... mi perrita, mi perrita. En el Senado dicen guau, guau. guau, guau. El, el, el mío se lo pasaría, Pipa. Oye, mira que si ponen traductores de guau, guau. Se la pasaría al amor divino. Pues hemos llegado al final en La Rosa de los Vientos Al final del programa de hoy Volveremos en mañana, por supuesto, en este fin de semana Que es el justo, el anterior Al comienzo de una nueva temporada en La Rosa de los Vientos Ha habido de todo en el programa de hoy Pero sobre todo ha habido que He a la contraria a todos He llevado a la todos, contraria a Javier Sevillano Cuando ha dicho y ha comentado cosas sobre Orwell O sea, yo llevando a la contraria a Orwell He llevado a la contraria a Silvia Casasola Cuando ha hablado de historia Es que el siguiente al que le voy a llevar a la contraria Es a mí mismo Pero bueno, lo hago siempre, no pasa nada. Te hablas con ti mismo, ¿no? Contigo no, y mismo. que me llevo la contraria a mí mismo, sí, <ríe> sí, sí, claro. Pero la gente no tiene de qué escandalizarse si hago lo contrario a lo que he dicho, que para eso esto. En más cosas, en más recomendaciones eh, que hemos hecho durante todo este mes y que seguiremos haciendo pero durante todo este mes en de agosto un mes en de agosto que finaliza comienza septiembre, uh -huh. comienza un nuevo curso va a comenzar una nueva temporada pero vamos a comenzar eh, siempre también con recomendaciones eh, de lo que se puede ver y, y se puede escuchar eso es, y como antes hacíamos referencia como ya empieza septiembre, pues ya nos metemos directamente en todas estas recomendaciones de eventos de septiembre habíamos hecho mención ¿Qué es en lo que nos hemos enredado en lo de el motín de Aranjuez? Pues precisamente sí. tiene que ver con las fechas justo en las que estamos, del 30 de agosto al 2 de septiembre, y ¿qué es lo que se recuerda? La caída de Godoy, la caída del papá, del, del rey, que era el papá de Fernando VII... Y todo el jaleo que, que se montó. Bueno, pues ahí hacen... Carlos Cuarto. Exactamente. Hacen esa recreación y un poco se implica todo el pueblo. Pero si no queremos esos temas, pues tenemos en Jerez de la Frontera, del 1 al 16 de septiembre. Resulta que en septiembre le tienen catalogado como el mes de la vendimia. Y ahí hacen pisada de uvas. Y aprovechan, ¿no? Ya que recolectan, pues hacen eh, las celebraciones para que la gente diga, bueno, oh, me lo estoy pasando bien pisando la huma o que estén ahí sudando la gota gorda. Catas, lo que antes decíamos de tomar los chupitos y la gente se pone tan contenta. Galas secuestres. Y también, porque claro, Jerez de la Frontera, con el caballo, es una cosa muy tradicional. Y también conciertos. Pero si eres más artístico, más que te gusta pues, el mundo de la pintura, Pues también tienes la guerra de la pintura. Te va, Tienes que ir a Cascamorras del 6 al 9 de septiembre y ahí te lo pasarás genial. Y ya, como de momento vamos a dar la última opción porque mañana, domingo, daremos alguna cosita más. Tenéis en Granada lo que yo no sé por qué lo hacían así. Eh, habría que ir al, al lugar. Cervecita entre, y tapa. No, entre Baza <ríe> y Guadix resulta que se pelean... Por la Virgen. ¿Por quién se lleva la talla de la Virgen de la Piedad? Joder. Del 6 al 9 de septiembre. ¿Qué es de fin del mundo? La segunda edición llega ahora. Claro, antes sí, se sacaba sí. la Virgen de paseo para las romerías, para ver si llovía, para pedir... Bueno, pues esto no sabemos cuál es el origen, nos lo tendrán que decir los granadinos que conocerán muchísimo mejor sus tradiciones... Pero tres días están ahí. ¿Quién se lleva a la Virgen para un lado para otro? Tirando del manto para un sitio, tirando del manto para otro. Y Ya veremos, a ver en qué da la cosa. A ver Madre si sobrevive. Mía, ¿cómo están las a ver si sobrevive la Virgen de la Piedad. Así que tener piedad con ella, por favor. Sí, sí, sí. <risa> no, eso tiene una gran zurra. ¡Qué horror! ¡Madre mía! Esas son señales del fin del mundo que esas hay cosas que siguen ocurriendo pero siguen ocurriendo, son tradiciones las tradiciones son eso eh, señales del fin del mundo La Rosa de los Ventos vuelve el próximo no, vuelve mañana mañana, mañana, mañana, mañana. Que el próximo y el próximo fin de semana también y el siguiente y todos pero mañana mañana vuelve La Rosa de los vientos, en, después del transistor a la una y media, a, a la una y media estamos aquí, tenemos eh, muchas cosas que contaros Y os anticipamos los últimos detalles de lo que será la nueva temporada, que está a puntito, a puntito a comenzar. Uy, ¡Besitos, besitos!